El día en el que se volvió a demostrar que algo va mal, que sea necesario reclamar derechos para querer a quien te da la gana y desear a quien te apetezca a estas alturas, todavía hay que pedir algo tan obvio, que no habla, se ahoga, hay que vencer a quien quiera dirigir nuestros sentimientos, o a sea, quien quiere que la gente no sea igual, Es lo poco natural. Quien critica el orgullo gay tiene un problema. Esos son los que tienen que curarse, eso sí. Los que tienen que curarse son los que critican la diversidad. de Bruno cariñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa La Rosa de los Vientos comienza aquí en Onda Cero como siempre estaremos hasta las 4 de la madrugada con Miguel Jurado al frente de la parte técnica Javier Sevilla en redacción y producción Silvia Casasola en la codirección y con estos contenidos Vivimos un nuevo tiempo, una nueva guerra. La guerra es entre Bitcoin y Libra. Un sí, tiempo en el cual las monedas ya no tienen que ser reales, eh, pero aunque las cosas eh, no se vean, eh, sí lo son, son reales. Hoy os contaremos algo más sobre el Bitcoin. Y sobre las eh, monedas eh, virtuales. ¿Su valor es un número? ¿Solo es eso o...? Nos preguntamos, ¿solo es eso? Es una moneda invisible que ha hecho tambalear esta semana al mundo entero. También os vamos a contar que un no identificado se situó sobre una base aérea, fue visto, fotografiado. Hoy vamos a escuchar a sus testigos. Será en el Círculo Secreto con Miguel Pedrero. <risa> Y vuestros mensajes en eh, una etiqueta, almohadillas rosavientos, almohadillas rosavientos. Además eh, va a estar con nosotros un piloto, un piloto de combate, Rodrigo Bravo, que nos va a contar cosas eh, muy interesantes. Pocos saben tanto sobre ovnis eh, como él. Eh. También vamos a contar la existencia de perros que están en lucha contra enfermedades y que conocen algunas claves para vencer al cáncer. También tenemos una nueva edición del Callejón con José Manuel Esquibano que será la última edición de esta temporada, la primera edición de este verano. Y también vamos a contar algo que ocurrió hace 50 años pero que es una de nuestras señales del fin del mundo. vamos a contar que el FBI espió y siguió a muchas personas como fue aquello por qué, cuáles eran las obsesiones y cuáles son del FBI, nos lo va a contar aquí en materia reservada, Fernando Rada Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas el espionaje del FBI, desvelado estos días a Martin Luther King y Hugh Hefner, el mítico creador de Playboy trae a la actualidad lo que un director como fue Edgar J. Huber es capaz de hacer cuando el poder político no lo controla. Obseso anticomunista, amparado por la Guerra Fría, persiguió a personajes como Hemingway, como Luis Muñoz y como otros muchos. En un rato os lo cuento. Aquí en materia reservada en la Rosa os ventos Fernando Rueda. Casi nada. Tenemos muchas cosas en desde ahora mismo, la 1 y 5 minutos, hasta las 4 de la madrugada de la sintonía de Honda Cero. Vamos a conocer las pistas para identificar al personaje oculto de esta noche y os vamos a contar algo que tenéis que tener muy en cuenta fallo el veredicto del premio del nuevo premio Juan Antonio Cebrián de Historia y Divulgación Histórica Casasola, muy así es Bruno, buenas noches pues fíjate que ya ha pasado un año es que esto es un no parar prácticamente estamos ya en la vorágine en la rueda cuando... sí cuando ya eh, estamos casi terminando la falla del libro que estuvo Elena R. Olmo ahí haciendo su, su eh, firma de los libros de las momias y ya tenemos el nuevo fallo de la novena edición en esta ocasión novena edición de premio de divulgación histórica Juan Antonio Cebrián premio que además pues sabéis que tiene el patrocinio del ayuntamiento de Crevillén y que estaremos muy ilusionados como todos los años cuando después de hacer esa reunión en la que todos los miembros del jurado pues opinamos sobre los diferentes manuscritos que han llegado a la final y abrimos ese sobre, se aplica y descubrimos ¿Quién es el ganador de este año? Así que todos atentos, todos los que os habéis presentado con los manuscritos, en esta novena edición quedaremos el Fallo en Madrid por la tarde. Me imagino, pues siempre solemos hacer esa tertulia después de la comida, entonces en torno a las cuatro y pico, cinco y pico, será cuando realmente sepamos quién es el ganador. Y, y lo comunicaremos a todos, claro Lo comunicaremos en las redes sociales Lo comunicaremos el fin de semana A Ahí quien lo, el a programa. ella primero Claro, hombre, eso lo primero Siempre, siempre, siempre se hace en ese instante Una llamada, además Si está un poco despistado Nos ponen de los nervios Porque estás llamando Y si no te lo cogen, tú fíjate Nos ha pasado, eh. otro, ¿no? No, <risa> nos ha pasado ya alguna vez y entonces es como esos minutos de incertidumbre, Dios mío, Dios mío, que lo coja rápidamente, ¿no? Como a veces cuando están llamando desde el hormiguero y dicen la, la tarjeta, el dinero, pues no, este es el premio, que has gana el premio, que gana el premio. Recordamos que son 2.000 mil euros, vale, luego una placa conmemorativa y también la edición del libro ganador en la editorial Odeon con lo cual el premio la verdad es que es muy atractivo y luego que estamos hablando y, se, y además la semana que viene el premiado entrará un poquito con nosotros que siempre hacemos esa conexión para que nos cuente cuál ha sido su impresión y, y, y cómo está de contento, de contenta así que ya veremos, ya veremos a ver el, qué pasa así que muy atentos este jueves 4 de julio Fallo del premio, sabrá, sabremos que es el ganador de la nueva edición del premio Juan Antonio Cebrián De divulgación histórica que patrocina el Ayuntamiento de, Crevillen, de Crevillente Vamos con las pistas Que por cierto, Dan Brown, que tenga el teléfono conectado, ¿eh? Por si acaso eh, claro. claro Por, por no. si le llama a alguien, ¿no? No O por si acaso le llama alguien a Dan Brown, ¿eh? Nos daría la sorpresa él a sí. nosotros. <risa> ya quisiera Adam Brown. eh Pérez Reverte, que está atento también. Bueno, si también, no quiero también. dar la, la sorpresa... Juliana Navarro ya ha puesto, bueno, Julia fue fue jurado ella, ella fue jurado, pero bueno eh, independientemente que toda la gente ya sabe que tiene que ser siempre manuscritos inéditos que no hayan sido publicados y si alguna celebridad quiere participar en el premio oye, y nosotros nuevo. encantados, no tenemos problema bueno, a ver las pistas, atentos la trayectoria profesional de los personajes de esta noche es tan grande que en el paseo de la fama de Hollywood Quieren que tenga una estrella. ¿Por qué? Pues porque así te quedas inmortalizado de por vida. Así que, ¿de quién estamos hablando? Si desde muy pequeño se le despertó su vocación artística, las tres opciones que os damos son Chris Hisworth, Lee o Alejandro Sanz. Enrosa.vientos, arroba... OndaCero.es hoy en Twitter con Almohadilla rosavientos nos tenéis que decir cuál de estos tres personajes puede ser el que se esconde en el concurso de esta noche. La 1 y 10 minutos, hora de comenzar. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Ok, ok, hey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 O la aparición de Libra, que es la moneda virtual vinculada a Facebook. ¿Hay guerra virtual? ¿Guerra de monedas virtuales? Bueno, parece que, que según las noticias y los acontecimientos se puede ser el titular. Pero yo creo que más bien Libra está planteando la guerra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 Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y buenas noches en onda cero la rosa de los vientos materia reservada 2.0 Fernando Rueda, Fernando, muy buenas Hola, muy buenas bien. Estoy viendo las temperaturas para mañana Bajan en Madrid a 40 grados en, ah, qué en Zaragoza a qué 43 guay. Qué guay Bueno, pero es que Zaragoza siempre ha sido Ha sido un, un, una ciudad muy muy cálida se, se No ha hecho nunca frío la, o, Ola de calor, ¿no? Ola de calor, eso quiere decir que Luego viene el frío otra vez Claro, claro ¿no? Y te voy a decir una cosa sí. que no sé si sabes que después del frío, que puede estar, podrá llegar y estar unos meses, vendrá el calor. ¿Ah, sí? Eso es una cosa que estíclico, tengo comprobada. Estíclico. Esto es... No, Oye, esto... ha sido bestial, ¿eh? Está siendo bestial el calor, ¿eh? eh... Brutal. De estos días de la ola de calor, sí, no de 43 tú, pues... grados, es que es verdad, ¿eh? Y hoy ha sido el peor día. Bueno, y llevamos varios días diciendo que es el peor día, sí, sí, sí. pero hoy dicen que fue ayer, ayer será mañana, bueno, bueno, es tremendo. Yo recuerdo que hace un año eh, hacía, precisamente por esta época, una temperatura parecida, un calor eh, agobiante, no sé si hacía más o menos, pero... El es Calor, ¿eh? Es que nos hemos olvidado y estamos pensando siempre en el verano, lo que viene julio, agosto, no, no, es que hoy, hoy, hoy, ya día 30 de junio, es el día que está en el medio del año, es el día más caluroso del año, es el día en donde la tierra está más cerca del sol, por lo tanto, es normal que haga mucho calor, ¿no? Pero siempre ha, hecho, mm, eh, siempre ha hecho más calor eh, julio y luego agosto era el mes horroroso de todas estas cosas, ¿no? Ahí ha, ahí ha habido un cambio, es decir, ahí ha, hace años... Estamos año, tres años así ya. Ya, ya, pero digo años? que eso... Mm, Era algo eh, agosto era, era la pesadilla, sin embargo ahora eh, veranear en agosto, sobre todo la quincena, eh, la segunda quincena de agosto para quien se toma esas vacaciones. ya sabes que no no que hay de la, de la lluvia que hay sí, el, sí, sí. el eh, hecho no, no bueno hablando de calor siente mucho calor los del fbi no. Los del FBI sienten y sintieron eh, totalmente muchísimo muchísimo calor. Esta semana, estas últimas semanas, nos hemos visto eh, un poco, o yo al menos, eh, me he quedado un poco alucinado con nuevas revelaciones de algo que nosotros habíamos comentado en alguna ocasión hace ya eh, un tiempo y era sobre aquello que montó eh, Edgar J. Huber, que eh, fue el director del FBI desde el 35 hasta 1972 y que mm, eh, bueno, él según fue controlando el FBI se fue convirtiendo a Este no el, le funcionaba muy bien la cabeza, ¿no? No, no, le funcionaba perfectamente. Bueno, sí, pero la cabeza ideas... la cabeza era tremenda, sí, lo sí, que le sí. funcionaba, lo que pasa es que tenía dos obsesiones. Una obsesión era el sexo. Le preocupaba el, el libertinaje, odiaba... La, la libertad sexual le preocupaba. La libertad no, sexual. No el sexo. Eh, la sí, libertad sí, sexual. Claro, la de los demás, por sí, cierto. Sí, evidentemente. Sí, sí, y, ¿Qué personaje? Y por eso, digamos, que, que tenía determinados sectores que odiaba. Y luego tenía una segunda obsesión, que era el anti, eh, anticomunismo. ¿no? Y entonces... Eh, claro para él lo peor era en aquella época pero por es ejemplo... que éste veía en Hilder un comunista eh tremendo imagínate cuando él que ya era anticomunista cuando acabó la segunda guerra mundial y Estados Unidos entró en el tema de la Guerra Fría con lo cual coincidieron estaba el hambre salsa. y las ganas y claro. las ganas de comer ¿no? Sí, este y entonces... casi procesa franco por comunista eh claro y si le llega a ver ya con una de esas pelis que se ponía en emisión en petit comité para ver un poquito a las mujeres eh, pues ligeras de ropa, pues entonces ya le hubiese metido directamente en la cárcel. Claro. Total, totalmente. No, entonces él llevó, llevó a cabo um, algo que es el mayor espionaje eh, contra eh, todos sus enemigos. Y cuando digo sus enemigos, antes de que entremos en los casos concretos, quería recordar a la gente, para ubicar bien a, el personaje, que él espiaba... ...a todo el mundo y que se mantuvo... ...hasta el día de su muerte... ...siendo director del FBI... ...porque no hubo ningún presidente... ...de Estados Unidos... ...que tuviera los bemoles necesarios... ...para quitarle de en medio. ¿Pero porque este se guardaba secretos de porque, todo el mundo? Efectivamente, porque como sus dos obsesiones... ...era el anticomunismo y era, y, y era el sexo... ...bueno, pues tenía controlados a, todo lo, a todos los presidentes... ...en sus devaneos, en que si sí se relacionaban con gente... ...que podía tener una vinculación con los comunistas. Bueno... Total, que dentro de esa época eh, hemos eh, llegado más allá en algún tipo de información que desconocíamos hasta ahora, sobre eh, varios personajes, ¿no? Y uno de, ellos, de esos personajes eh, contra el que no pudo hacer absolutamente nada, curiosamente, era contra uno de sus enemigos por el tema del sexo, que era Hugh Hefner, que era, eh, bueno, se ha muerto hace dos años, pero era el creador de, de, de Playboy. Uno lo de los hombres más envidiados, ¿no?, creo yo. Bueno, no es que fuera uno de los hombres más envidiados. En aquel momento era uno de los hombres a los cuales más odiaba eh, Hoover porque eh, era, a ver cómo lo, lo, lo, lo digo, bueno, era eh, un depravado totalmente. Entonces el problema no es que fuera depravado para él. Él lo que quería es eh, meterlos en la cárcel. El, el FBI es un servicio de contraespionaje interior. Es decir, eh, la CIA espía fuera, eh, el FBI espía adentro. Solamente que el FBI tiene capacidad de detener. Entonces él quería detener a Hugh Hefner. Entonces le abrió una profunda eh, investigación que partió de un informante anónimo, que era una de las características de muchos de los informes que hacía el eh, FBI. Yo no sé si realmente eran informantes anónimos o eran ellos mismos que hacían de informantes anónimos. Pero este informante anónimo hablaba... El problema, creo yo, ¿eh? entre otros, es que el tipo este, el Hugh Hefner este, eh, era igual de capullo que el que el Hoover. Eh, lo que pasa que el, el Hoover estaba enfermo con las cosas que, que quería hacer o que hacía el otro. Eh, eran los dos unos depravados, eh, cada uno en su nivel, ¿no? sí, Pero... bueno, lo que pasa es que Hugh Hefner eh, a él le investigan porque eh, en aquellos años estamos, o sea, por, por, en los años cincuenta estábamos por, por hablando que... porque decía que organizaban claro. ese, este informante anónimo decía textualmente que organizaban fiestas salvajes que terminaban a altas horas de la madrugada estamos hablando de los años cincuenta pero claro visto, visto desde, eh, desde el año dos mil 2019 lo que estaba claro es que estaban intentando claro, evidentemente. De, a, acabar con él por, porque en, en la moral en aquel momento eh, era, sin embargo Hefner, si por eso no se hubieran detenido a nosotros imagínate por oh, llegar tarde a casa jolines, <risa> la cantidad de veces que nos hubieran metido en la, claro, en la trena, claro. mía, eh. no pero pero fíjate <risa> que Hefner tenía una una característica que figura en, lo, en esos informes que es una característica que tiene que ver, por, por eso hablaba al principio con la de Huber y es que eh, él era un tipo inteligente. Podía te mantener sus negocios, podía hacer todas las cosas, pero él sabía perfectamente cómo evitar... Al límite, ¿no? Eh, eh, al límite, cómo evitar que eh, le, le detuvieran. De hecho, le decían que, mate, que manejaba material obsceno, bueno... Al final no pudieron hacer nada contra él, pero sin embargo, el FBI no puede hacer nada contra él, pero os recuerdo algo, que años más tarde publicó en la revista de junio de 1963 un eh, un reportaje sobre Jane Masfield, que era una actriz eh, fantástica de, de Hollywood. Y entonces le denunciaron y le, de, y le detuvieron y le juzgaron acusado de publicar fotografías obscenas, y sugerentes ahí se acabó todo el tema porque el el, el, el el tribunal le declaró no culpable y vamos a hacer un repaso de los enfermos eh, sexuales eh, según el FBI los que aparecen en esos informes en esos en documentos eh, como gente que fue perseguida bueno y aparece como uno de los objetivos eh, porque tiene una sexualidad eh, desbordante Martin Luther King. Sí, bueno, lo de Martin Luther King se diferencia un, un poco o un bastante del resto de los, de los casos que llevó a cabo el FBI. El FBI actuaba por iniciativa de Hoover, es decir, era un todopoderoso director de los servicios secretos, por eso es tan importante tener en, en, el, en los servicios secretos alguien que, eh, que sea un... ...que esté por encima de, de todas estas cosas. Este es un consejo que le doy a la ministra de Defensa... ...cuando sí. quiera nombrar sustituto de Félix Sanz... ...que se va la semana que viene. Alguien que esté por encima de, del día a día. ¿Aquí qué pasa en el caso de, de Martin Luther King? Que es que el presidente Kennedy... ...y sobre todo su hermano, el ministro de Justicia, Bob Kennedy... Eh, Vamos, no, no hizo falta darles muchas castañuelas para que se sumaran a la persecución. ¿Por qué? Porque Martin Luther King no era solamente un, un político un poco así revolucionario, no, no sino que realmente podía mm, hacerle eh, la cama y ganarles la batalla a, a, a ellos, porque tenía mucho poder, porque tenía muchos muchos seguidores. Por lo tanto, ahí Huber se vio apoyado. ¿Y qué hizo Huber? Bueno, pues lo que posiblemente no hubiera hecho con, con ningún otro. Le mm, hizo, pues de todo, le colocó... Eh, micrófonos, le hizo seguimientos los micrófonos no solo en su casa sino en cada hotel al que iba había micrófonos y había, tanto había, tanto había, tanto había que un juez en el año 2000, eh, perdón, 1977 decretó que todo el material que había conseguido el FBI cintas, transcripciones y tal quedara sellado en el Archivo Nacional de Estados Unidos, en una bóveda secreta, bla, bla, bla, bla, bla, durante 50 años, o sea, hasta dentro de 8 años, no sabremos qué es lo que dicen esas cintas. Sin embargo, uno de uno de los biógrafos de, de, de Martin Luther King, bueno, pues resulta que el tipo, se llama Garrow, ha tenido acceso a toda esa documentación. Y ha tenido que hacer David Garroga toda esta documentación y entonces eh, ha hecho un resumen de esas cintas. Y ahí entra la obsesión por desprestigiar a Martin Luther King o la realidad de lo que era Martin Luther King, ¿no? Porque ahí lo que describe... No, no lo esclarece. Según él, según él, Martin Luther King eh, era, era un pirao del sexo. Es decir, eh, participaba en orgías, tuvo, creo que son 40, en torno a 40 amantes, con una de esas amantes tuvo o, un, un hijo, a sumar a los cuatro que tuvo con su mujer. ¿Qué tuvo, 40 amantes? 40 amantes. ¿Dónde está el problema? Pues fíjate, y con una tuvo un hijo, ¿no? Que era, claro, estamos hablando de, del Martin Luther King de los años, de los años 60, de los años 70, y que en Estados Unidos le hicieron una imagen de hombre eh de hombre cuarenta amantes y esto es lo que pretende eso no significa lo que tenemos por amantes significa novias una después de otra Claro, sí, pero, sí, pero, sí, pero sí, lo que sí, dice sí. Fernando claro. es honesto no, es, es tratar de padre es, de sí, familia esto, claro decir que tenía cuarenta amantes estando casado era wow lo peor no pero no pero no solamente eso sino que participaron orgías en aquella época wow lo peor Y lo peor de todo aparte de que ten, de, de ese quinto hijo es que participó en no que eh, la escena contada es un poco es un poco de la época no estaba él sí, claro, y su ahí viene amigo lo, lo grave no lo, logan su amigo Logan Kirch, que parece ser que cuando acababan las reuniones se reunían con con las feligresas que iban con ellos se reunían en la habitación y entonces empezaban a decir bueno con estas eh, eh, Hablan de actos naturales y no naturales. Ah. Y entonces dice, ¿con cuál de estas tienes harías actos naturales? ¿Con cuál harías actos en na no naturales? Y una que se sublevó, pues la, la violó este Logan Kirch sin que eh, hiciera, eh, Martin Luther King hiciera nada. Esto que está claramente dirigido a, a un desprestigio. Sobre todo porque resulta que después de que hemos leído todo, de que este hombre lo ha contado todo, nos enteramos por The Washington Post que eh, este biógrafo no ha oído las cintas, no ha, ha visto las transcripciones, sino que se las han contado. Sí. Con lo cual, el, el propio The Washington Post recuerda una frase que dijo este mismo biógrafo hace tiempo, que os voy a leer, dice, solo porque ves algo en un documento de alto secreto, simplemente porque alguien se lo dijo al FBI no significa que sea exacto. Si no hay pruebas... Lo que quiere decir que ahora lo han sacado, lo han dicho, sin ninguna duda. Eh, ya veremos dentro de ocho claro, años. Claro. Dentro de ocho años eh, celebraremos los treinta, el 30 aniversario de la Rosa de los Vientos y, y entonces... De, de nosotros de todo. Pero claro, el... tú puedes calumniar y puedes decir lo que quieras, pero tú tienes que demostrar lo que estás diciendo. Si no, simplemente es... Tú puedes opinar, pero la persona puede se opinar lo, lo contrario. Pero, pero claro, sí. se utiliza... Pero el, claro, es... desde ahora mismo, desde esta semana, la figura y la imagen de Martin Luther King ya está marcada por esto, para siempre. Sí, sí, claro. claro. Es, claro. Eso es, es tirar la piedra y esconder la mano, ¿no? Es decir, ya le ha dado el golpe y ya está ahí. Repetimos no hay pruebas eh, que, le, que no se han oído las cintas, no se han oído las cosas y este hombre lo que ha hecho ha sido la transcripción, otro de los personajes que estaban en el punto de mira del FBI por su conducta en las camas era Ernest Hemingway. Bueno Ernest Hemingway eh, no solamente era era por el tema ese que era digamos más bien porque era un poco oh, comunistoide y además eh, tenía ciertas simpatías por, por Cuba hay que empezar aclarando una cosa eh, Ernest Hemingway participó en la segunda guerra mundial y como colaborador del eh, FBI y que mmm, dejaron esta colaboración con él porque precisamente le consideraron cercano a los ideales eh, comunistas hay que especificar también, quiero decir, porque eh, no es lo mismo los ideales que decía Huber, eh, comunistas, que lo que era eh, ni siquiera el comunismo en aquella época es decir, los ideales comunistas era todo aquello que estaba alejado de la extrema derecha de, de aquel momento de, de, de lo más extremo ¿no? Eh... pero no olvidemos que Huber, por ejemplo eh, podía llegar a pensar y no sería normal que Mussolini era un comunista Bueno, ya tanto, tanto, ya, <risa> es que, ya no sé. Es que se le iba un poco la, la, olla. la olla. Pero fíjate, la mujer, ¿eh? que, quien tenía la olla complicada, que este es el caso eh, llamativo, era Ernest Hemingway. Sí, Ernest bueno, también, Hemingway, eso es otra cosa. No, no, pero que es importante para entender eh, sí, para sí. entender esto. Ernest Hemingway, hay que decir, eh, para quien no, eh, no lo sepa, que eh, se suicidó. Eh, él estaba en su casa de Idaho eh, y mientras su esposa Mary dormía, él eh, se suicidó. Él eh, durante los últimos tiempos había tenido, eh, digamos, una eh, depresión y había tenido lo que teóricamente llaman en los papeles desorden de, de personalidad. Durante mucho tiempo, Ernst Hemingway Estuvo contando a sus amigos que eh, el FBI le perseguía incluso eh, hay un amigo que se llama a, eh, Hosner que mmm, cuenta, pero muchos años después que le decía es que me persigue el FBI es que mm, es que me ponen muy nervioso es que estoy bajo vigilancia, incluso él decía que, que de repente estaban en, un, en una cena y tal y señalaba a dos hombres y decía, veis esos dos son los del del FBI que me están me están siguiendo. Después de esto, después de esta obsesión que transmitía a sus amigos que tenían dudas, resulta que, eh, bueno, pues a Hemingway le tuvieron que, que ingresar en, en una clínica por esa eh, depresión y le, eh, bueno, y, y le dieron, le trataron con electroshock y, y bueno y quedó bastante bastante mal bueno, al final él se, se suicidó y digamos que sus amigos quedaron con esa impresión del FBI, pero ¿qué fue ves? lo que pasó? Bueno, no te una cosa. es que en, la, en, en los años 80 fue cuando se descubrió el expediente que el FBI tenía de Hemingway y entonces sus amigos dijeron madre del amor hermoso Ellos, con esto de la depresión y de todas esas cosas, pensaban que le había entrado el síndrome de la persecución. Pero Jopeta descubrieron no solamente que el tenía razón. Se había, eh, eh le había seguido, sino que tenía un interés muy grande en, en el que le habían estado siguiendo. Que había montones de informes sobre sobre eh, Hemingway, que estaban muy preocupados por todo ese tema de, de, de Cuba. Y entonces, eh, este Hosner, eh, cuando se enteró, cuando pudo ver, eh, conocer algo de esas 120 páginas de sobre Hemingway, se preguntó si, eh, en realidad, el, estas acciones del FBI habían contribuido a acabar con, con, con el escritorio. Solamente quería comentar una cosa, que en su momento hicieron un documental bastante... Profundo sobre la familia de, de Hemingway Y por lo visto es que había antecedentes En varios miembros de la familia Que les pasaba algún trastorno psicológico Que había algunos que, que se habían suicidado Incluso siendo muy muy jóvenes O sea que tenían esa particularidad triste Que les hacía uh -huh. sentirse mal consigo, consigo mismos Y terminaban eh, suicidándose Otra de las personas, otro de los escritores, otro de los genios, en este caso además, que aparece en este listado del FBI, que se ha conocido ahora, eh, personas que fueron perseguidas, que fueron vigiladas, que fueron controladas eh, por Hoover, la figura de Isaac Asimov, comunista peligroso. Sí, sí, sí, sí. con documentos. Eh, sí, sí. Eh, la verdad es que esta es una de las investigaciones más comunista cortas. Comunista peligroso salido, ¿eh? y yo Había tantos. <risa> en realidad pensar, yo creo que para y, y, Hoover... Y blancas, sí, es... patillas blancas. ¿ah? <risa> pensar de forma Canosas. independiente era peligroso. Sí, no, ya casi solamente hay, hay dos años de investigación. Es uno de los que de los que yo he visto con, con menos eh, investigación y efectivamente se sospecha que era soviético. Pero fijaros, eh, ¿cuál es el origen? El origen es eh, que, la, que el FBI recibe una lista de personas eh, que habían contactado con el Partido Comunista y uno de esos nombres es el de Isaac eh, Asimov. Gente que contacta con el Partido Comunista e inmediatamente ya se los considera eh, intoxicados. Y, y, y ellos empezaron a investigar y a comprobar si era un espía soviético que, cuyo nombre en clave era Rob Prof. <risa> <risa> Rob, Pro, Rob Prof. Prof? Rob Prof claro, acabado en V como Asimov <risas> y luego eh, en dos años lo único que consiguieron es que Asimov se carteó con un eh, con una persona y Asimov le manifestó que le parecía muy bien que eh, en Rusia en la URSS eh, se instalara una planta nuclear que en ese momento estaban construyendo claro Decir en aquel momento que te parece bien que los rusos tengan una planta nuclear era uno traición, de, de traición. los grandes de, de los grandes delitos. Pero vamos, no con Asimov se ve que, que les tenía un poco alucinados con las patillas y le dejaron sí. rápidamente de en medio, ¿no? les tenía también un poco alucinados, no con las patillas, sino con las cosas que hacía, pero es que aparece en esa lista también un español, un turulense, Luis Buñuel. Sí, bueno, lo de Luis Buñuel fue algo que desesperó especialmente a, a Huber, porque porque él eh, se instaló, se fue después desde de, cuando salió, abandonó España y tal, se fue a Estados Unidos, estuvo en Nueva York, estuvo en Los Ángeles entre los años 38 y 46, Y, mmm, bueno, una de las cosas que hizo fue eh, ponerse a trabajar. Y entonces la contrataron como montador y documentalista por la Filmoteca del MoMA, del Museo de Arte Moderno. Y entonces tuvo que pedir eh, permiso de trabajo. Y que y entonces, ¿quién tenía que dar el permiso de trabajo? El FBI. ¿Y qué dijo el FBI? Que no tenía permiso de trabajo. Y entonces bueno, cogieron claro, ¿por qué no le dan el permiso de trabajo? por comunista decir porque, claro. que ya lo hemos dicho por no repetirlo pero hay que repetirlo, porque era comunista y turolense encima y turolense que no, no sé de si... De y, con, y con imaginación Muy y peligroso. entonces cogió y se lo denegaron y entonces él presentó un recurso y, él, eh, y entonces lo tuvo que ver un, un llamado comité de revisión de la junta de apelaciones que le escuchó Y entonces eh, llegó eh, Buñuel y dijo no haber tenido afiliaciones políticas previas o posteriores a la a, a lo que en los documentos del FBI hablan al, la revolución española y que no es un comunista. Y entonces eh, le dieron la razón. Y entonces Huber hizo un, un documento de queja Diciendo que, que Colines era aquello. ¿Qué Colines? Que eso lo digo yo, lo de Colines. Era aquello y que, que claro, que por qué le van a creer a, a él antes de, de, de que creerle al propio FBI que decía que era un reconocido comunista. No les importó. Le dieron el... ...el permiso de trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Que luego se, se fue. Pero volvió... Eh, Buñol volvía mucho a Estados Unidos. Entonces, cada vez que quería ir a Estados Unidos... ...tenía que pedir un visado. Y entonces el visado se lo denegaban. Siempre se le denegaba el... F ...pero no sabemos cómo. Esto no lo he podido descubrir todavía en el tema de los visados. Se resolvía. Seguía. Es seguía, que iba a Estados Unidos, vio a entra... Moscú. Pues sí, sí, sí. sí Porque, para eso era Buñol. Fijaros, hay un informe del 31 de julio de 1945... ...en el cual... El confidente A, nunca hay nombres, el confidente A acusa al cineasta, fijaros, de gran pecado esto sí que tiene, tenía razón Huber, de querer viajar a Moscú. De verdad, ¿a quién se le ocurre? Y luego pues estaba, decían que estaba... Era muy provocador. ...vinculado pues... con izquierdistas en el mundo latinoamericano, incluso con el gobierno socialcomunista de León Blum en, en Francia. Eso de levantar las faldas a Lola Gauss le dejó marcado. Sí. Y otra persona que aparece y que fue perseguida, vigilada, espiada por el FBI fue Gabo García Márquez. Sí, lo de García Márquez es, es un, un caso en el cual voy a decir... Eh, lo he dejado para el final para decir algo. Es el único caso de los que he visto por ahí en el cual, lógicamente, eh, ya o oh, no sé si es porque ya he llegado con esto harto, pero lógicamente está eh, justificado. Porque es que mmm, Gabriel García Márquez no se le ocurrió otra cosa que irse a trabajar a Estados Unidos... En 1961, trabajando para la agencia de noticias cubana Prensa Latina. Obviamente, trabajar para para Fidel Castro justificaba el que el que Huber le, le investigara. Lo que pasa es que Huber eh, se quedó sin argumentos cuando a los pocos meses de empezar a trabajar le despidieron por no ser suficientemente radical. O sea que en Cuba les parecía un poco de derechas y en sí. Cuba les parecía un poco un de izquierdas. Vamos a tirar un poquito de la manta. ¿Te parece, Fernando? Genial. Y si tiramos de la manta nos encontramos que hace 40 años un policía llamado Silvestre Romero fue acusado de ser agente doble de la KGB. Efectivamente ocurrió. Hace exactamente eso, 40 años... Silvestre Romero era un policía de 29 años... ...destinado en la madrileña comisaría de Tetuán... ...Vladimir Efremenkov, consul de la embajada rusa... ...se pasó por allí para denunciar un robo... ...se encontró con un atento y simpático Romero... ...con quien congenió y al que en las siguientes semanas... ...se pasó a ver por el, con el pretexto de saber cómo iba su denuncia... ...un día salieron a tomar café... ...luego repitieron y el policía se dio cuenta... De que el ruso estaba procediendo a un acercamiento para captarle. Se lo notificó al jefe de la brigada de información... que le animó a seguirle el rollo... y le enseñó cómo mostrar un perfil interesante... para convertirse en colaborador. No trabajó por dinero... pero sí aceptó que Fremenkov le ayudara a pagar... algunos gastos en lo que era su formación al margen de la policía... como periodista. Unos meses después... a Romero le dieron un destino en la brigada de información... ...para aumentar el interés del ruso... ...que estableció contactos clandestinos... ...para que nadie les descubriera... ...en hoteles y restaurantes... ...en los que siempre había dos posibles salidas... ...por si necesitaban escapar... ...el miembro del KGB... ...fue aumentando la calidad de la información que solicitaba... ...quería conocer el funcionamiento y la estructura del FESID... ...especialmente el trabajo del área de contrainteligencia soviética... ...y además... ...las actividades de, de Estados Unidos en España... En ese momento el tema desbordó a la policía y le retomó el servicio secreto, el CECID. Romero le comunicó al ruso que había entrado en la brigada de relaciones informativas del CECID. Una verdad a medias. Lo había hecho nada más y nada menos que en el área de contrainteligencia contra Rusia. Efraven Kov se frotó las manos y le puso uh, varias pruebas. La más fácil fue hacerse amigo de una profesora estadounidense. Lo más complicado... ...verse, encontrarse... ...en la habitación de un hotel con un maletín... ...que el ruso se había dejado... ...mientras iba a una rápida cita... ...y comprender que no debía abrirlo... ...porque era una trampa para comprobar su lealtad. Durante un tiempo todo fue genial... ...Romero informaba a sus nuevos jefes... ...de cómo actuaba el KGB para captar colaboradores... ...y el CSIT se inventaba... ...los informes secretos que pedía en Fremenkov... ...dándole una apariencia de realidad. Para los dos años de comenzar la operación... En el CSIC se dieron cuenta de que no podían seguir engañándoles y reventaron el tema con una última operación. Romero citó al hombre del KGB en una cafetería. Le dijo que trabajaba para el CESID y que en ese momento, solo en ese momento, debía decidir si pasarse al bando español o ser expulsado de inmediato del país. El espía, sorprendido, nervioso, no pensó que había sido engañado durante dos largos años abandonó la cafetería y al día siguiente tomaba un avión para la URSS Romero, un policía se había convertido en doble agente al servicio del KGB y del CESID. siguió en el espionaje hasta 1984 y después regresó a la policía, donde se jubiló hace unos años, tras una brillante carrera 40 años han cumplido de esta historia, un agente doble de la KGB madre mía Y fíjate que... que Oye, si tuvieras que elegir, ¿serías eso. de la KGB, de la tía o, o de la tía? De, yo preferiría ser un agente negro y cobrar de todos. Ah, vale. <risa> <risa> ¡Qué bueno! <risa> claro, eso... Si no, no puede la ser. La respuesta mejor. Fernando Rueda, muchas gracias. Un abrazo, Chao. chao. hablado del Bitcoin, del FBI, de personas espiadas por el FBI, de la CIA, de la KGB y de muchas cosas hay que seguiremos hablando en el nuevo tramo de la Rosa de los Vientos hay que llegará después de la actualidad, después de las noticias en Onda Cero que llegan ya mismo. Cero, la Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nuevo tramo, nueva hora en la Rosa de los Vientos. El proyecto DOG. DOG. El proyecto Los perros como doctores para identificar y oler el cáncer. Nos lo va a comentar Armado Martínez en Eureka. Y vamos a también a escuchar a un testigo que vio un ovni junto encima de una base aérea en Lugo. Nos lo va a comentar en el círculo secreto Miguel Pedrero, pero vamos a tener más cosas, os vamos a comentar ya algunas de ellas respecto al fallo del premio Juan Antonio Cebrián y respecto a las nuevas pistas de el personaje oculto de esta noche. Pistas, más pistas que nos dicen... Pues mira, pistas por ejemplo recordamos que tenemos un personaje de Tide Internacional que además desde muy pequeño pues le despertó ya su vocación artística y de los candidatos que os vamos a dar tenéis que decirnos quién puede ser si sí ha realizado muchas colaboraciones con artistas nacionales e internacionales y además lleva más de 20 años dedicándose a lo que más le gusta opciones que os damos Chris Hesworth Spike Lee o Alejandro Sanz en rosa.vientos 0.es o con almohadilla rosa vientos en Twitter tenéis que poner cuál es vuestra opción y entre todas las personas que acertéis uno de vosotros esta noche tendrá la suerte de ser el ganador de la rosa de los vientos 2 y 7 continuamos la rosa de los vientos En Onda Cero El Círculo Secreto Nos situamos en una base aérea española Un extraño objeto Romboidal Se coloca sobre la misma base Sobre el centro, sobre las instalaciones Un objeto no identificado De procedencia desconocida Cientos y cientos de testigos. Y luego, sin embargo, se echó por encima un manto de secreto. Es uno de los acontecimientos, uno de los sucesos que vamos a tratar esta noche en el Círculo Secreto con Miguel Pedrero. Miguel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Bruno. Hola, Silvia. ¿Qué tal? Investigador de campo siempre. No sé si estuviste presente ese día. No creo. Eh, bueno, ese día no, pero los días siguientes sí es lo que me suele pasar. Siempre llego tarde a los sitios. Cuando ya han aterrizado, ya han salido los humanoides del OVNI, ya lo han fotografiado, cuando llego yo días después. Eh, a dar mal, ¿no? Bueno, a hacer lo que se pueda. A dar testimonio de lo que ocurrió. <risa> sí, sí. Oye, vamos a escuchar a los testigos lo que te contaron, ¿no? Sí. Eh, yo creo que esto es, es fundamental en, en este tipo de... De casos, yo creo que los protagonistas no somos los investigadores, sino que son los propios protagonistas. Y eso es lo que yo siempre trato de hacer. En vez de contarlo yo, ¿por qué lo voy a contar yo si lo pueden contar los propios protagonistas? ¿Y esos eh, protagonistas quiénes eran? ¿Cómo los localizaste? Bueno, pues después de, de bastante tiempo, de, de muchísimos, en, en ocasiones de muchos años de, de trabajo, es una cuestión a veces de confianza, a veces de suerte, y, y, y en muchas ocasiones de intentarlo una y otra vez, llamar a... ...a muchas puertas y, y, y a veces consigues el testimonio simplemente, como digo yo, por derribo... ...es decir, por insistencia. Al final dicen, bueno, venga, vale. Pues si te parece, Miguel, vamos a, ya con el caso, vamos a acotarlo... ...vamos a que nuestros oyentes puedan escuchar algunos de esos cortes, algunas de esas voces. Sí, es un caso que, que hemos seguido desde el mismo momento en el que tuvo lugar... Y que el esfuerzo yo creo que siempre tiene premio. Y hace un, unos días, hace unas semanas, tuve la oportunidad de entrevistar a uno de los militares que vivió en primera persona este extraordinario avistamiento que tuvo lugar sobre una instalación militar muy protegida, concretamente un polvorín en la zona de Gándaras, en Lugo, esto ocurrió a las 11 menos cuarto del 27 de noviembre de 1995, cuando una de las cámaras de vigilancia de esta instalación militar, repito, nada más y nada menos que un polvorín, es decir, un lugar donde, donde se, guardan todo tipo, se guarda todo tipo de armamento, pues una de las cámaras de vigilancia, concretamente la de la torre principal, detecta un objeto volador no identificado, de aspecto eh, romboidal, que permanece eh, estático en el cielo a cierta altura. Eh, como te puedes imaginar, eh, la base entra en, en un estado de, de máxima alerta, es decir, estamos hablando de un polvorín y tenemos a un objeto volador no identificado sobre ese polvorín. Lo interesante... Vamos es que, a escuchar un testimonio eh, de una persona, ¿quién es? Espera, espera, te, te, te cuento. Lo, inter, lo interesante de esta historia es que... Eh, no permaneció unos minutos ese objeto volador identificado, sino que permaneció desde las 11 menos cuarto hasta las 6 de la madrugada del día siguiente. Y a intervalos de 30 y 40 y o 45 minutos surgía por la parte posterior otro objeto volador que entraba en este de mayor tamaño. Es decir, en lo que en el argot ufológico eh, llamaríamos una, na una nave nodriza. ¿no? Mm. Y aquí sucede algo muy interesante y es que el, el máximo mando de la base, el teniente V, V punto, no lo vamos a identificar ni por su nombre ni por su apellido, se le ocurre, tiene una ocurrencia y decide llamar nada más y nada menos que al, al periódico de Lugo, al Progreso de Lugo. ¿Por qué? Porque él sabía que había una vinculación entre el Progreso de Lugo y una productora de televisión que trabajaba para la televisión de Galicia y lo que quería era una cámara Betacan con un zoom muy potente para observar eh, ese objeto de, de la mejor forma posible, con lo cual llama al periódico Y eh, le dijo, pero hay que armarlo? No, traer la Betacán. Obviamente claro. no había nadie en, en la productora a esas horas, pero el periódico envía dos fotógrafos con unas cámaras fotográficas, otras también con Zoom, pero cámaras fotográficas. ¿no? Y son estos fotógrafos los que eh, logran eh, entrar a la zona donde eh, de las pantallas de, de, de, de, que, que, que le están mostrando lo que está grabando la cámara de vigilancia, es decir, allí se ve el ovni en toda su magnitud, y toman varias fotografías antes de, de que se den cuenta de que no traen la betacan y los larguen, eh, y los larguen de allí. ¿no? Eh, como te digo, el polvorín, en, en, gracias a eso, nos enteramos del caso, porque al día siguiente se publica en El Progreso de Lugo, y como te puedes imaginar, unas horas después, pues ya estábamos allí intentando recabar todo tipo de informaciones. Como te digo, y se montó la de Dios eh, con la publicación de, de esa noticia, de ese avistamiento, que además aquel ovni había sido fotografiado y sabía claramente. ¿eh? Sí, sí, sí, esto, como te digo, estos fotógrafos lograron eh, fotografiar una de las pantallas. Eh, ...de la sala de vigilancia... Que, que, ...que estaban pues emitiendo... ...y grabando ese objeto volador... ...no identificado que estaba captando... ...una de las cámaras de vigilancia... ...como te digo, se monta una tremenda... ...en el polvorín... Eh, ...en la base militar... ...el polvorín das Gándaras entra en un estado... ...de máxima alerta y los mandos... ...avisan a los soldados... ...sobre todo a los soldados que están en, en los dormitorios... Eh, ...les dicen que, que tomen sus armas... ...sus armas reglamentarias... Y que salgan para realizar labores de vigilancia al perímetro, para unirse a sus compañeros que en ese momento estaban realizando eh, esas labores de vigilancia. Son momentos de muchos nervios que nuestro informante, a quien llamaremos Daniel, vivió en primera persona porque era uno de los militares que, que, que vivió esta experiencia, como digo, en primera persona. si quieres lo escuchamos. Exacto. Vamos a oírlo. ¿Quién nos va a contar? ¿Qué nos cuenta? Pues ¿Cómo empieza todo esto? ¿Cómo de pronto él se encontraba en, en los dormitorios y los mandos le dicen que, les dicen que tienen que reforzar eh, la vigilancia de las garitas y asegurar el perímetro y que tomen sus armas reglamentarias? Ya, ya todos para adentro, a coger armas, armamento, pues eh, nos volvemos a reunir todos en el, en el, digamos, en el recinto, en, en el patio, que es un patio grande, y, y un... allí nos reunimos y bueno, allí ya digo... Eh, unos a reforzar las garitas y a y asegurar el perímetro, claro. Reforzar las garitas y sellar el perímetro. A él, concretamente, le ordenan que junto a otros compañeros eh, pues, se dediquen a vigilar una zona muy concreta de armamento. Eh, un lugar, un almacén donde, donde se custodiaba cierto armamento. ¿No? Pues él y unos cuantos compañeros más están allí en previsión de que pueda suceder algo que ese objeto volador no identificado realiza algún tipo de actividad o acción agresiva contra, contra la base militar, ¿no? Y, y es allí cuando nuestro informante, Daniel, y varios de sus compañeros se dan cuenta de que en el cielo hay algo muy extraño. Si quiero, lo escuchamos. Venga. Yo digo, algo muy grande con un brillo, digamos, alrededor. Pero luz, no, con un brillo, pero no molesto como algo sin reflejo ¿no? no sé. ¿cuánto podía medir de tu posición? En metros, metros y bastantes ¿eh? ¿Y, y, y qué forma tenía, era redonda, era cómo era, sí redonda pero pero no redonda como una como una bola, como algo redondo, pero digamos con como algo achatado, digamos como una pelota de, de fútbol y la comprimimos Eh, fíjate que una cosa es lo que se fotografió, se fotografió la luz, pero él tuvo la ocasión de ver el artefacto entero. Sí, él tuvo la oportunidad, como el resto de sus compañeros, porque date cuenta que cuando ellos les dicen que, que, que tomen sus armas reglamentarias y que, y, y, y que la base está en estado de máxima alerta y que tienen que reforzar, Eh, ciertas zonas, eh, el perímetro, asegurar el perímetro y reforzar las garitas, ellos, a, a ellos nadie les informa qué es lo que está ocurriendo. ¿no? Ellos piensan que pues, que hay pues una amenaza terrorista, que pueden recibir algún tipo de ataque, pero lo que menos se pueden pensar es que es debido a la aparición de un objeto volador no identificado. Por eso, en un momento determinado, miran para arriba y dicen, ¡Ostras! ¿Pero qué es eso? Y es en ese momento cuando observan ese ovni y se dan cuenta... ...que esa es la razón por, las, por la que los, los, los habían levantado de sus dormitorios para reforzar la, la seguridad de, de la base. Como te digo, según nuestras informaciones, acto seguido, un grupo de militares salen de la, de la instalación militar... ...y llegan a unos campos de fútbol que están allí, muy, muy cerca de donde, de donde se, se levantaba la, el polvorín militar... Y le ordenan o le piden al encargado del campo de fútbol que apague las farolas. ¿Mm? Al mismo tiempo también se apagan todas las luces exteriores del polvorín, de esa instalación militar. ¿Qué es lo que pretendían los mandos de la base? Pues observar eh, de la forma más precisa, sin ningún tipo de contaminación lumínica, o con la menor contaminación lumínica posible, ese objeto volador no identificado. Eh, em... Poco después, los mandos les ordenan a algunos de los militares que estaban realizando esas labores de vigilancia que vuelvan a sus dormitorios y que cierren las persianas. Sin embargo, por fortuna, nuestro informante y algunos de sus compañeros deciden pasarse por la sala de vigilancia. Saben que las pantallas están mostrando ese objeto volador no identificado que está captando una de las cámaras y ellos quieren ver, eh, quieren comprobar qué es lo que, lo que se está viendo. En, en las pantallas, con lo cual antes de ir a sus dormitorios, se van nada más y nada menos que a la sala de vigilancia y allí pueden contemplar a través de las pantallas la auténtica forma, el auténtico aspecto de ese objeto volador identificado. Bueno, yo antes de irnos a los dormitorios, pues sí, eh, yo me paso por las las salas de vídeo, uh -huh. donde estaba la había más compañeros allí y ahí sí que es ya cuando cuando me saqué yo en el monitor y, y senté algo grande y sin despertar desde, desde la perspectiva ahí de, de la cámara ¿no? y fue cuando entró pues un sargento y cuando se echó ya todo eso fuera pero di, dime una vez que estabas ahí allí, allí dentro ¿no? eh, cuál era cuáles eran los comentarios que hacía la gente entre nosotros ¿qué era eso, ¿Qué era eso y desde ahí pues eso, de que si era Eh, los americanos, que si eran los rusos, que si era no sé qué. Pero en aquel momento quizás no lo asocias con, con un fenómeno. ¿Y tú en la pantalla, ¿qué, qué es lo que veías? ¿Qué es lo que se apreciaba en la pantalla? Pues eso, esa forma, digamos, de bola achatada, y, pero claro, más, más grande por el zoom por el que había de la propia cámara, ¿no? Ellos eh, vieron ese artefacto, eh, ¿ese artefacto estaba dentro de la base de Asgándaras o fuera de la base, eh, sobre la base, eh, cuál era la cercanía que veía Real? Porque una cosa es que se fotografía, otra cosa es que estaba ahí, estaba ahí dentro, ¿no? Eh, está, estaba muy cerca de la instalación militar, a cierta altura, como te digo lo interesante es que permaneció prácticamente toda la noche, desde las 11 de menos cuarto hasta las 6 de la madrugada, a intervalos de 30 a 45 minutos, otra serie de objetos que surgían, por encima de este objeto volador no identificado de aspecto romboidal, pues entraban en este en este no identificado de mayor de mayor tamaño, o sea, tú puedes imaginarte lo que lo que supuso lo que supuso todo esto, ¿no? Y mmm, la siguiente pregunta que yo le hice a Daniel es mmm, que me describiera de la forma lo más concreta posible qué demonios se observaba en esas pantallas, en esos monitores de vigilancia. Y, ese eh... objeto ahí y con ese brillo y bueno, con un poco más zoom o menos zoom y luego pues prácticamente estático, se queda ahí la grabación como como digamos de control. ¿no? Pero tú ahí ves cómo desaparece, ¿no? Eh, en una grabación posterior que había más tarde se hace como una forma como eh, si desciende, como que desciende un poco, se baja un poco la cámara, eh, la cámara lo pierde y al momento lo vuelve a coger. Y se ve cómo se aleja. Cómo se aleja, pero son segundo. Es decir, que el objeto realiza una maniobra en forma de V y desaparece en un instante. Es decir, de permanecer ahí aproximadamente unas seis o siete horas estático y de pronto realiza ese movimiento en forma de V y desaparece instantáneamente. Eh, eso eh, Daniel, nuestro informante, y, y varios de sus compañeros, finalmente pues... Como como nos acaba de contar, son expulsados de la sala de vigilancia por un por un mando y, y, y nada, van a sus, a sus dormitorios. Y es en sus dormitorios cuando... ¿Reciben escuchan... amenazas de que no cuenten nada de lo que ha pasado? Verás, en, en el dormitorio, y esto es muy interesante, ellos escuchan el sonido inconfundible de varios cazas de combate sobrevolando la zona. Y mucho jaleo. Es decir, ellos se dan cuenta y observan que entran una serie de coches en la instalación militar de la que descienden hombres ataviados de paisano que luego al día siguiente eh, se dan cuenta de que en realidad son algún tipo de mandos militares que, que, que han entrado en la instalación para tratar de averiguar que era ese objeto volador no identificado, ¿no? Porque había tiempo suficiente para que la información de lo que estuviera pasando en ese momento eh, fuera un avistamiento que duró varias horas y eh, llegara a las capitanías a los centros eh, regionales eh, de mando militar. Sí, y, y yo creo que es en ese momento cuando esos mandos toman algún tipo de decisión y esa misma noche les advierten a todos los implicados en ese caso, que es lo que ha ocurrido, es secreto militar, y que no lo pueden contar a nadie, así nos lo contaba nuestro informante Daniel, ahí es cuando sería porque eso empieza pues eso a entrar gente gente de fuera me refiero y entonces claro hay la curiosidad de, de saber a ver qué, qué pasa ¿no? y luego me decía cuando empiezas a entrar pues eso los mandos que ahí que no hay nada todo el mundo callado y bueno y al día siguiente sí que sí que fue más eh, bueno pues cuando nos llamaron al salón de actos para contarnos un poco, pues eso, que, hay, que no que no, no podía salir nada. De hecho, antes, cuando salíamos, digamos, de permiso, fin de semana o paseo, pues no te miraban, inspeccionaban no lo que sacabas, lo que llevabas, lo que no llevabas. Y de ahí sí, hubo un tiempo que sí te revisaban todo todo el equipaje de mano cuando cuando salías. Pero si no lo podían contar a nadie, ¿cómo te lo han contado a ti? ¿Y bueno. qué hiciste para que te lo contaran? Bueno, a ver, esto ha sido un proceso muy largo. Yo con Daniel hablé en varias ocasiones, incluso personalmente. También tuve contacto con otros, con otros militares, con, con algunos mandos. Y, y yo creo que, que este caso, igual que algunos otros incidentes, ovni con implicación militar, al final nunca se cierran, porque siempre te faltan por entrevistar muchos testigos, eh, algunos elementos de la historia. Que, que, que no logras cerrar convenientemente en este caso fue al día siguiente cuando los reúnen a todos en el salón de actos y les dicen que, que, que no pueden contar nada de lo que, de lo que está sucediendo ¿no? Que, que, que no debe salir de ahí sino bueno se pueden enfrentar a, a, a ciertos problemas ¿no? él no lo observó pero sí es cierto que, que, me, que Daniel me, me confesó que algunos de sus compañeros sí pudieron ver cómo esos otros objetos entraban en esa, entre comillas... Eh, nave nodriza mm, yo por mi parte, como te digo también tuve la oportunidad de entrevistar a algunos otros militares y descubrí algo muy interesante y es que algunos de ellos llegaron a hacer copias de la grabación del ovni nada más y nada menos y es muy probable, yo no tengo la constancia pero es muy probable que algunas de esas grabaciones salieran de la instalación militar eh, de Asgándaras y dos días después de este avistamiento y eso también lo sé por otras fuentes militares, eh, llega a la base, a esta instalación militar, a este polvorín, un tal Botorizón de matrícula militar, varios soldados reciben la orden de recopilar todas las filmaciones, estamos en el año 1995, pues en esa época se registraban en, en, es, en las cintas de vídeo, que a nuestros oyentes más jóvenes les sonará el pleistoceno, meten esas cintas de vídeo en unas cajas, esos soldados las meten dentro de ese tal botorizón matrícula, con matrícula militar y ese tal botorizón sale, según mis fuentes hacia la base aérea de Torrejón de Ardoz donde se archivan eh, estas, esta documentación gráfica concretamente en, en una sala que es conocida por los militares como la sala de los ovnis donde se almacenan todo tipo de fotografías y material gráfico de objetos voladores no identificados, tanto los filmados desde tierra, desde instalaciones militares, como los captados por las cámaras que llevan incorporados los cazas de combate. En, una de las cosas que les dicen a los militares es que en, en ningún caso deben hablar con una serie de periodistas que están merodeando alrededor de la base, como tú. Sí, esos periodistas éramos José Lesta, Marcelino Reque, junto al Manuel Carvallal. Y yo mismo, ¿no? Que estuvimos varios días pululando por la zona intentando recabar ande, ande, todo tipo de testimonios. Incluso recuerdo que, que nos pararon en varias ocasiones. Sí, jóvenes, ¿cómo no estabais en discotecas, en los pubs, eh, ligando, haciendo cosas eh, que hacía la gente normal y no perseguir ovnis? Pues ya ves, pues estábamos persiguiendo ovnis. Recuerdo que como de costumbre, sin un puñetero duro, sin saber muy bien, nos íbamos a quedar a dormir. Y recuerdo que nos pararon en varias ocasiones y nos pidieron la, la, la documentación. La explicación oficial... Bueno, pues en los días siguientes se ofreció una explicación oficial, que esto simplemente fue una falsa alarma, que lo que filmaron las cámaras de, vigi de vigilancia fue la luz de una cantera. Mm -hmm. Bueno, pues nosotros hicimos nuestros deberes, y entonces acudimos a esa cantera, que en realidad no es una cantera, es una trituradora de, de piedra, y que es imposible que ninguna luz de esa cantera fuera captada por las cámaras de vigilancia del polvorín militar las Gándaras, por una razón fundamental porque esta trituradora de piedra está a un nivel inferior <ríe> que este polvorín militar de las gándaras. Y la única luz que hay por la noche, la única luz que encontramos, es una triste farola que alumbraba más bien poco y que estaba oculta entre una maquinaria. Por lo tanto, eso no podía ser en ningún caso. Cuando los periodistas y nosotros mismos, los investigadores, le preguntamos a los militares qué había pasado con, con esas grabaciones... ...del objeto volador no identificado... ...por pues lo que nos respondieron es que bueno... ...como era una luz sin importancia... ...pues directamente las borraron... ¿no? ...obviamente es una, borrar? claro, claro. Es, es una mentira como, como una catedral... ¿no? Mm, ...yo creo que no tiene sentido... Es un poco vergonzoso, yo he tenido la oportunidad de hablar con algunos eh, militares que conocen muy bien este caso y bueno, a mí lo que lo que me dicen es que no tiene ningún sentido y cada vez hay más militares que están completamente convencidos de que ya estamos en el siglo XXI, año 2019 y no tiene ningún sentido seguir manteniendo este secretismo sobre el fenómeno OVNI, sobre todo cuando ahora mismo, lo estamos contando semana tras semana en la rosa de los vientos... Eh, pues el ejército de los Estados Unidos está sacando a la luz mucha información sobre la detección de objetos voladores no identificados. Y hemos contado uno, pero en más casos eh, protagonizados eh, por eh, militares, eh, has estado con ellos y los vamos a seguir escuchando, casos incluso como este que vamos a citar ahora, ¿Casi casi internacionales o sin el casi? Sin el casi. Eh, eh, vamos a hablar de del caso, un caso extraordinario que tuvo lugar el 2 de junio de 2004 a las 12 y 2 minutos. Justo a las 12 y 2 minutos. A, a esa hora, miles de personas en diferentes partes de España y Portugal contemplaron varios objetos voladores no identificados en forma de proyectil ...que dejaban un rastro de, de su vuelo... ...yo recuerdo que ese día... Eh, ...yo todavía no había desembarcado en, en Madrid... ...vivía en, en Galicia... ...y trabajaba en un programa de, de radio... ...que estuvo 20 años en antena... ...la Radio Autonómica Gallega... ...la Radio Galega... ...y, y recuerdo que estaba hablando con el, con el director del programa... ...estábamos preparando el programa del día siguiente... ...y en ese momento yo escuché como los teléfonos... ...de la redacción empezaron a sonar... ¿no? Y el director del programa, antes rebollido, me dijo oye espérate un momento que están sonando los teléfonos, yo no sé qué pasa, algo, algo debe ocurrir, ¿no? Y luego te llamo. Claro, me llama emo emocionado y me dice, me dice, oye, no te lo vas a creer. Es que no, la gente está llamando porque dice que está viendo ovnis. Ovnis, que un, objetos en forma de, de proyectiles. Mucha gente la que los está viendo. Bueno, ahí empieza. ¿Y, y tú? ¿Dónde? ¿Dónde? Que voy bueno, rápidamente. Ahí empieza, ahí empieza mi investigación de este caso. Durante muchos meses, una serie de, de investigadores como Marcelino Requejo, Manuel Cardallal, José Lesta, yo mismo recopilamos decenas y decenas y decenas de casos, en sobre todo en la zona del noroeste de, eh, español, del noroeste de la península ibérica, pero también por a, hacia el sur de Portugal. ¿no? Es decir, recopilamos muchísimos, muchísimos casos. Eh, bueno, la cuestión es que pasan los años y, y hace cosa de, de pues, como te digo, de tres o cuatro años, a través de una serie de personas, eh, entro en contacto con un militar que presta servicio en la base aérea de cuatro vientos. Eh, bueno, tenía un caso que, que contarme, eh, contactamos por teléfono, quedamos en una cafetería y después de los saludos de, de rigor, este hombre, bueno, empezó más o menos a desgranar el caso. Lo primero que le pregunto es, bueno, ¿y esto?, ¿Cuándo ocurrió? Y me dice, bueno, esto fue... Claro, porque eso es en Madrid, el caso es en Portugal, claro. y aquí se va a producir la conexión, ¿no? Claro, y aquí se va a producir la conexión. Yo no sabía absolutamente nada sobre este caso, o muy poco, simplemente una serie de detalles, de retazos que este militar me había comentado por teléfono, y como hago otras veces, pues yo siempre procuro quedar cara a cara con la... Con la, con la gente, con los testigos, para que me cuenten ese caso de la manera más pormenorizada posible, ¿no? Y este hombre empieza diciéndome, bueno, esto ocurrió en junio del año 2004. Entonces yo me tiro a la piscina y dije, espérate, hice un poco de Nostradamus. Dices, esto me suena. Esto me suena. Y le dije, ¿no sería el 2 de junio de 2004 a las 12 y 2 minutos de la noche? Y este hombre se puso lívido ¿no? Y dice, sí, sí, claro, dice, tú tienes otra fuente. ¿A ti quien te lo ha contado? Digo, no, no, bueno, no tengo otra fuente. Digo, luego te explico. Pero vamos al caso. El caso es interesantísimo. Es otro incidente, otro... Eh, un, un caso de encuentro cercano con OVNIs a las 12 y 2 minutos. Y esto es lo verdaderamente interesante del caso eh, que estamos tratando. 2 de junio de 2004, 12 y 2 minutos. Decenas, cientos, miles de personas observan la presencia de una serie de objetos voladores no identificados en forma de proyectil. Pero lo curioso es que al mismo tiempo... A las doce y dos minutos en diferentes zonas de España y Portugal estaban teniendo lugar encuentros cercanos con ovnis, es decir, al mismo tiempo que se estaba produciendo un macroavistamiento que estaban observando millones de personas tanto en España como en el país vecino al mismo tiempo decenas de personas incluso yo te diría que cientos de personas estaban protagonizando de forma individual encuentros cercanos con ovnis. Y este es uno de los casos más, el que ocurrió en la base aérea de cuatro vientos, uno de los uno de tantos casos de encuentros cercanos con ovnis el 2 de junio del año 2004, a las 12 y 2 minutos, solo que este incidente tiene lugar nada más y nada menos que en el interior de la base aérea de cuatro vientos. ¿Qué es lo que me cuenta este hombre? Bueno, pues que él, él estaba prestando servicio dentro, dentro del hangar 403, en cuyo interior... ...está el escuadrón del, ce del centro cartográfico y fotográfico del Ejército del Aire... ...era una noche limpia, sin humedad... ...este hombre había terminado su trabajo y decidió eh, salir al, al exterior de este hangar... ...hangar 403, a estirar las piernas y a respirar un, un poco... ...él me cuenta que justo al doblar la esquina del hangar... ...se encuentra con una luz enorme eh, que emitía una luz cegadora... ...y que poco a poco va acercándose a su posición hasta que se para aproximadamente a unos 80 metros de donde este hombre se encontraba, a no demasiada altura. Eh, dice que le llama muchísimo la atención porque este objeto no hace ningún tipo de ruido, como en otros muchos casos de encuentros cercanos dice que el silencio era absoluto, es decir, como si todo el escenario estuviese cubierto por un manto de, de silencio total, Eh, dice que era un objeto ovalado de un color blanco frío, es decir, muy, muy, muy blanco, y que además desprendía una especie de jirones de niebla a su alrededor. El avistamiento, el encuentro cercano, dura aproximadamente dos minutos. Dos minutos en los cuales el objeto está allí, parado frente a él, sin moverse y sin emitir ni un solo sonido, hasta que poco a poco comienza a elevarse ...hasta que se hasta que desaparece... Eh, ...a partir de ese momento y durante tres días... ...sufrió una serie de problemas en los ojos... ...probablemente causados por la enorme luminosidad... ...que desprendía este objeto volador... ...él preguntó al oficial de vuelo... ...si habían detectado este objeto en el radar... Eh, ...le dijeron que no... ...pero que habían recibido muchas llamadas... ...de, de vecinos que residen en los bloques exteriores a la base aérea de cuatro vientos y que habían llamado a la policía y al ciento doce contando qué que, que estaba pasando en la base de cuatro vientos que estaban viendo un objeto muy raro que casi parecía que iba a aterrizar en la base de cuatro vientos pero es que al mismo tiempo ese 2 de junio de dos mil cuatro a las doce y dos minutos Al mismo tiempo, en Cáceres, tuve la oportunidad de entrevistar a un matrimonio que se encontró también con un objeto enorme del tamaño de la luna, también rodeado con, por una especie de neblina, también iba desprendiendo esos jirones de niebla, que llegó a acercarse a unos 100 metros de su posición en plena ciudad de Cáceres que pensaron que iba a impactar contra el suelo porque iba en trayectoria descendente y que en un momento determinado de ese objeto parten otros de menor tamaño y que salen a toda velocidad hacia, hacia, en diferentes direcciones. Al mismo tiempo, desde Peñarroya, en Córdoba, una serie de personas fotografían otro objeto volador no identificado justo a las 12 y 2 minutos, es decir, bueno... Un ver... Oye, lo mejor es eh, que escuchemos a los testigos, eh, porque es importante lo que ocurrió, pero escuchar de Viva Vaz es eh, lo más importante, ¿no? Claro, claro. Fíjate eh, lo, lo interesante de esta historia. Encuentros cercanos con ovnis en diferentes puntos de España y Portugal, al mismo tiempo que miles de personas estaban viendo ovnis sobrevolando sobre sus cabezas. Nosotros intentamos... ...que el Ejército del Aire Español ofreciera algún tipo de respuesta... no ...habían detectado esos ovnis en sus radares... ...el Ejército Español la respuesta que nos dio es que no... ...que no tenían ninguna información... ...sin embargo descubrimos que mentían... ...porque esos objetos sí habían sido detectados... ...por los radares militares de Portugal... ...y en este caso tenemos información muy concreta y muy fidedigna... ...a las 12 y 19 minutos hora española... Varios objetos voladores no identificados fueron detectados por varios radares militares de Portugal y media hora después fueron observados desde la torre de control del aeropuerto de Oporto. Estos objetos volaban entre 120 y 900 kilómetros por hora. Pasaron de 2.100 metros de altura a los 12.100 metros de altura realizando Eh, eh, diversos cambios de, de, de altitud. Realizaron una serie de cabriolas imposibles y bueno, y os preguntaréis, bueno, ¿y tú cómo sabes todo esto? No? O sea, ¿Por qué te lo han contado? Vamos, fijo. Bueno, pero me lo ha contado, no cualquiera, me lo ha contado nada más y nada menos, me lo contó en su momento, el coronel Carlos Barbosa, que en ese momento era nada más y nada menos que portavoz de la Fuerza Aérea portuguesa. Y él nos reconoció que efectivamente los radares militares de Portugal Haviena detektado esos OVNIs. Lo, vamos, lo escuchamos? Sė, sí, Venga, vamos portuguesa uh, ten na sua posse gravação destes ecos radares. Uh, não podemos garantir que eram ecos de de qualquer objeto. Temos a certeza que não eram aviões uh, porque foi confirmado com o um controlo de tráfego aéreo civil eh, uh, que tive a possíveis movimentos era navio o que não foi confirmado. insistimos al portavoz de las Fuerzas Aéreas de Portugal. Bueno, lo, lo, lo que está contando es que detectaron varios objetos voladores no identificados que no eran eh, que digamos que emitían en, en secundario es decir, que los radares que los detectaron no eran secundarios es decir, eh, los radares secundarios son aquellos que, que captan la señal que envía un avión ¿no? en este caso eran ecos primarios es decir, que los radares lo que detectaban era un, un objeto material en este caso una serie de objetos materiales que estaban sobrevolando el espacio aéreo de Portugal la siguiente pregunta que le hice al coronel Carlos Barbosa es ¿cómo eran esos OVNIs? ¿cómo eran esos ecos no identificados que aparecían en el radar. Y decía lo siguiente. De cualquier manera, esos ecos eh, apareciam no máximo durante 3 minutos. Tienen un comportamiento de, de voo, unos horizontales, otros en ascendencia. Eh, y como hay tres antenas en Portugal, particularmente duas antenas, una en no el sur de Portugal y otra en no el centro, captaron sinais, sinais de esos objetos. Es decir, está diciendo nada más y nada menos que son varios los radares militares de Portugal que captan esos objetos voladores no identificados y que unos salieron en, en horizontal, otros en vertical, en diferentes direcciones. Es decir, algo enormemente grave. De hecho, el ejército portugués permaneció en estado de máxima alerta durante varios días. Y, y como te digo, pues bueno, esos ovnis volaban Va parecer un poco infantil eh, decirlo, ¿no? Pero da la sensación de que eh, una nave en llegó, soltó un montón de artefactos en desconocidos y se vieron en diferentes eh, puntos de la península y protagonizaron algunos acontecimientos, y, oh, algunos en Portugal, otros en España. Pero es una de las cosas que pueden pensarse en esa distribución de un objeto aquí, otro allá, otro allá. Claro, es que esa noche pasaron muchísimas cosas. Por parte del ejército de ley de español no obtenimos ninguna respuesta, pero sin embargo los portugueses eh, fueron mucho más abiertos y reconocieron eh, no solo que habían detectado esos objetos voladores no identificados, además no un objeto Varios objetos voladores no identificados que tomaron diferentes direcciones, volaban a diferentes alturas, no se trataba de aviones. Es decir, era algo no identificado que sobrevoló el espacio aéreo de Portugal. Y como digo, el ejército portugués estuvo en estado de máxima alerta varios días. Recopilamos muchos casos sobre, sobre este avistamiento, pero uno de los más interesantes fue el protagonizado por por una persona a la que llamaremos simplemente Juan Carlos, que tuvo la oportunidad de observar uno de estos objetos voladores no identificados a bastante baja altura. Él estaba navegando en su barco por la playa de, de Barra, en Cangas de Morrazo, provincia de Pontevedra, cuando se encontró con algo absolutamente inesperado, si quieres los que Lo, ¿Lo vimos también, sí, ¿vale? sí. Yo estaba navegando eh, en un velero paralelo, <coughs> para ser exactos, ...a la playa, a la gran playa y larga playa de, de Barra... ...era el 2 de junio del 2004... ...y la hora la tengo grabadísima... ...y dos minutos... ...esa noche no había absolutamente nadie... O sea, ...ni barcos, ni pesqueros, ni lanchas motoras... ...y en el momento pues que estoy mirando para el cielo... ...viendo a ver si hay estrellas y tal... ...pues ya te lo conté en aquel momento... ...lo tengo grabado como si fuera fuego... ...de repente veo como una, una luz gigante... Podemos decir que aquello era como 100 estrellas juntas, la, la luminosidad de 100 estrellas juntas. La, la, lo primero que yo capté fue la elevación de, ese, de, de, de esa luz hacia arriba, ya desde el primer momento dejando el cielo ionizado, como si estuviese espaciendo spray blanco de Navidad. Y al llegar a una altura bastante considerable, ahí es cuando empezó el detonador de raras a pitar, pero como un loco. Sí. Hostia, empezó a pitar, a pitar, a pitar, a pitar, a pitar, y no paró de pitar en mucho rato. Bueno, pues esa, esa, esa, y termino esa luz empezó a hacer eh, en zig zag uno, otro giro digo, otro giro y otro giro cuatro qué giro, barbaridad lo que te cuenta el testigo espectacular y no fue lo único que te contó no, porque él, él lo, que, lo que está diciendo es que no solamente tuvo la oportunidad de observar ese objeto volador no identificado, sino que no volaba, volaba a demasiada altura, porque el radar del, ba del barco Captó el objeto, empezó a pitar y a pitar y a pitar y a pitar. Y este, este no identificado, este OVNI, realiza una serie de giros absolutamente imposibles y acaba perdiéndose hacia Portugal. Eh, lo interesante de este caso es que Juan Carlos llevaba en el barco un catalejo y a través del catalejo pudo observar durante un rato ese objeto volador no identificado. Ahí va. Sí, sí, sí. Y, y la descripción es... Bastante interesante, si queréis lo escuchamos. Lo oímos, venga. Pues yo cogí un catalejo que tengo ruso, que tiene una, una, una potencia muy grande, y, y, y lo conseguí situar en, en el objetivo y vi por lo menos que era una forma fusiforme. Era una, una, una figura como si fuera, eh, ¿cómo te lo podría comparar? Pues un, como una, un tubo de pasta de dientes, muy blanco, con mucha luminosidad blanca, una parte negra atrás, y a partir de esa parte negra atrás, que podrían ser los quemadores, o el motor, o lo que fuera, pero era una parte negra, de ahí salía lo que lo que impulsaba esta, a esa máquina, ¿no? Y dejó el cielo completamente ionizado. Aquello que expulsó aquello, no sé lo que era, quedó en el cielo, blanquecino el cielo, durante más de una hora. Qué genial, los testigos eh, ovnis, eh, las palabras que utilizan las descripciones ...te decía... Con ...no sé cómo describirte ese artefacto... ...como, como un tubo de pasta de dientes... ¿no? Sí, ...claro, sí, ahí dice. imagínate... ¿no? ...cualquiera puede lucubrar... ...que puede ser eso... ...claro, al, a él esta, esta experiencia... ...le causó una muy honda impresión... cada vez que hablamos todavía... ...lo recuerda, él no sabe lo que... ...lo que observó... Pero, ...pero desde luego... ...todavía está impresionado... ...porque como digo, aquello... ...no iba demasiado alto... ...lo detectó el radar del barco... ...pudo observarlo a través del catalejo... Pero fijaros... El Catalejo ruso, ¿eh? ruso, que no se te olvide. Sí, sí, eso lo, lo ha dejado bien claro. Pero entre los testimonios que recopilamos, hubo de todo. Pero uno especialmente extraño, en esta ocasión los protagonistas son dos... Un, un matrimonio, que los dos eran maestros, daban clases en un pueblo del sur dorense, cerca de la frontera con Portugal, que se llama Vilariño de Couso, y... Este matrimonio, viajaban automóvil por, por una carretera cuando observan lo que describen, esa misma noche, el 2 de junio de 2004, a las 12 y 2 minutos, observan lo que ellos nos describen como un objeto en forma de bala, pero que está despegando del suelo, a no demasiada distancia donde se encuentran ellos, es decir, que están viendo el despegue de uno de estos objetos voladores no identificados y Marcelino y yo les preguntábamos allí en el lugar de los hechos, en pleno monte al lado de esa carretera, les preguntábamos bueno, a lo mejor no estaba tan cerca de vosotros, a lo mejor os dio la impresión de que estaba cerca porque ya sabéis que en campo abierto, bueno aunque, aunque las distancias son relativas ¿no? nos decía, no, no, no que va, que va, si no estaba muy lejos y nos explicaba este, este matrimonio, nos decía Marcelino a mí y veréis por qué, por qué Decía, bueno, no, porque al despegar dejó un rastro de humo. Y ese rastro de humo no tardó en llegar a donde nosotros nos encontrábamos. Por lo tanto, eso no estaba muy lejos. Y yo le preguntaba, bueno, ¿y qué maniobra así? Y dice, no, no, no, despegó hacia arriba y en un momento determinado parece que tomó una trayectoria, titubeó un poco y tiró hacia adelante. Os puedo decir que inspeccionamos la zona por si eh, allí hubiera algún tipo de instalación militar absolutamente nada, preguntamos por el pueblo si se realizaban algún tipo de maniobras o algo parecido, nos dijeron que no que, que nunca, <risa> allí habían tenido lugar maniobras militares de ningún tipo y que ese era un monte al lado de una carretera por lo tanto, ¿cómo te puedes explicar este caso? Luego meses después nos encontramos más casos en diferentes puntos tanto de Galicia como de España más personas que afirman haber visto el despegue de estos objetos de hecho estoy intentando localizar a un pescador que en la ría de Vigo Ese mismo día, 2 de junio de 2004, a las 12 y 2 minutos de la noche, ve como uno de estos objetos surgen del agua. Es decir... Que había una invasión, prácticamente. Claro, es decir, es, el caso es tan extraño, una serie de objetos voladores no identificados que despegan de diferentes puntos de la península ibérica que surcan el espacio aéreo de España y Portugal que son detectados por los radares militares españoles, por los radares militares portugueses y que al mismo tiempo... Ese 2 de junio a las 12 y 2 minutos, 2 de junio de 2004 a las 12 y 2 minutos, en diferentes puntos de la península ibérica tenían lugar encuentros cercanos con ovnis y aterrizajes de ovnis. Uno de ellos, en la base aérea de cuatro vientos, como acabamos de contar eh, hace unos minutos. Es decir, ¿qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Y si hay testigos eh, que vieran ovnis, ese día es ahora perfecto, pero al cualquier día, a cualquier hora que te escriban, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Pueden escribirme a miguelpedreroge arroba gmail punto com, g, arroba gmail .com. Experiencias ovnis, experiencias de cualquier tipo. Repetimos una vez más la dirección. miguelpedreroge arroba .com, y yo estaré encantado de recibir todos los testimonios. Pero que no sea para citas, ¿eh? Bueno, pa... Vamos a ver, sé ¿sí Charlisterón también, a pa... cualquier hora. No, Charlisterón, ya ves que va a mí. <ríe> no, fundamentalmente para que me expliquen esos casos extraños y yo estaré encantado de contactar con estas personas e intentar llegar al fondo del asunto. Gracias, Miguel. Hasta la próxima. Chao. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. año cero ya está en el kiosco tema de portada... ...Golpe de Estado Mundial. Y nos cuenta cómo las hay cosas... ...y cómo las hay profecías... ...los mismos, entre comillas, profetas... ...que anunciaron la crisis económica... ...de 2007-2008... ...vuelven a la carga... ...y vuelven a decir lo mismo... ...el año que viene, ojo, el año que viene... ...puede haber crisis. Curiosamente...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 El autor de ese reportaje, de esa investigación que se publica en la revista Año Cero S, Miguel Ángel Ruiz. Miguel Ángel Ruiz es el autor del reportaje Golpe de Estado Mundial. En Onda Cero, la rosa de los vientos. <tose> Eureka. Eh, ah, ah, ah, ah, ah. Y atención a lo que os vamos a contar esta noche, perros contra la enfermedad, perros contra el cáncer. Va a ser aquí en Eureka Comado Martínez, Amado, eh, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ahora en vez de decir doctor Amado Martínez o doctor Cardiñosa van a decir doctor perro. Y patrulla canina contra el cáncer, ¿eh? Qué bonito. Patrulla, sí, sí, es, es, podría ser el título de una película, ¿verdad? Porque todos sabemos que los perros tienen un olfato espectacular, o sea, con receptores de olores así como 10.000 veces más potentes y precisos que, que un ser humano, ahí es nada. Y los usamos Para detectar drogas, participar en labores de rescate, encontrar personas, seguir rastros, o sea, es impresionante, son una de las herramientas más útiles que tenemos en ese sentido porque no hay un olfato como el de ellos. ¿Y por qué no usarlos entonces? Es lo que alguien se preguntó alguna vez. ¿Por qué no usarlos para oler y detectar de forma precisa, no invasiva y en estadios iniciales y con total precisión el cáncer? Y además, eh, si se consigue hacer, eh, se consigue, una de las cosas eh, más eh, difíciles eh, para vencer al cáncer es eh, la detección temprana. Cuanto más eh, temprana es eh, la detección, mejor y más eh, posible es la curación. ¿Qué es lo más difícil? Porque en la detección temprana del cáncer es difícil porque sencillamente en estadios iniciales a veces es hasta asintomático y hasta a veces pues, los síntomas hasta que, hasta que no da la cara a veces ya es demasiado tarde, ¿no? Claro, pero mucha gente, tú te estás preguntando y, y muchos oyentes se estarán preguntando ahora mismo. Pero vamos a ver, eh, ¿es que el cáncer tiene un olor? ¿A qué puñetas huele el cáncer, no? Pues sí, el cáncer tiene un olor y, y además hay algún que otro proyecto como el de Canvas Biotech, que es una empresa de biotecnología cordobesa, que se ha dedicado a reproducir las proteínas olfativas específicas para hacer como una especie de kit, ¿no? Que, que un perro entrenado pueda, eh, para que un perro entrenado pueda saber si una persona tiene cáncer posfolor. Exactamente es lo que es. ¿Qué? el cáncer tiene una huella olfativa. ¿Y por qué tiene que ser un perro? ¿Es que no hay una nariz mecánica? Se estará preguntando mucha gente. ¿Algún tipo de inteligencia artificial, tecnología capaz de leer estas cosas? Bueno, pues hasta la fecha la respuesta es no. Y mucho menos con la eficacia y precisión con la que puede hacerlo un perro. Fíjate, eh, si el olfato de, de, de, de los perros es eficaz, que hay estudios que demuestran que un perro entrenado es capaz de detectar que una persona tiene cáncer incluso antes de que las pruebas diagnósticas que nosotros poseemos actualmente lo determinen si realmente estuviéramos ante la posibilidad de que los perros formaran parte del equipo sanitario, ¿no? esa patrulla canina que decíamos al principio contra el cáncer como forman parte del equipo policial o militar o de bomberos, podríamos hacer que muchas personas se beneficiaran de este método de detección no invasivo que además sería más barato en especial en los casos en los que diera negativo. Pero es que además, eh, al abrirse la posibilidad de hacer diagnósticos en estados súper avanzados de la enfermedad, cuando las posibilidades de curación son mayores, aunque más difíciles por los que decíamos al principio, son más difíciles de diagnosticar o resultan asintomáticas, hasta que ya es demasiado tarde, pues esto significaría que podríamos salvar la vida a muchas personas a lo mejor ¿no? con, con esta posibilidad de que los perros llegaran a formar parte de, de esa patrulla canina de detección de, del cáncer detección precoz además y, pero Nos... perdona Amado ¿es un proyecto de futuro? ¿se está haciendo algún tipo de ensayo ya? ¿algún tipo de, de prueba? ¿es algo a lo que tenemos que esperar mucho tiempo todavía o no? Que va, eh, de hecho, ahora si quieres te voy a comentar algunos casos por encima, solo voy a mencionar algunos, pero vamos, tenemos un estudio, por ejemplo, publicado en la revista Medica Medical Journal que dice que los perros pueden oler el cáncer de intestino, por ejemplo, aunque la enfermedad se encuentre en fase inicial. Hay otras investigaciones en la misma línea con respecto al cáncer de vejiga, al cáncer de piel, al cáncer de pulmón, de mama y ovario. Y hay algunos lugares donde se está experimentando, me refiero cuando digo lugares a hospitales, Se está experimentando, resaltó la palabra experimentación, proyectos de investigación eh, con, con perros para detectar el cáncer. Por ejemplo, en el Hospital Clínic de Barcelona tenían en el 2017 un proyecto de investigación con una perrita muy bonita, una mezcla de, de retriever y pitbull que se llamaba Blatt, que mmm, a ella le bastaba con olfatear una muestra del aliento de una persona para detectar si tenía cáncer de pulmón o no. Y no es el único proyecto pionero que tenemos en España. Ahora mismo en el Hospital Universitario Márquez Valdecilla de Santander están llevando a cabo un proyecto de investigación llamado Biodoctor, <ríe> jugando con la palabra en inglés de dog, perro, que quiere entrenar perros mediante el juego y en colaboración con veterinarios, etólogos y entrenadores caninos para detectar el cáncer. Y la cuestión es que hicieron un llamamiento para que la gente interesada eh, que, que quisiera... Eh, Que sus mascotas participasen en el proyecto sus perros se apuntasan ¿no? y no y hay una página web en la que te puedes apuntar colaborar en este estudio y, y bueno a ver qué tal sale no este este estudio también que están haciendo ahora mismo en, en este hospital de, de santander por supuesto garantizando todo el bienestar siempre del perro unas horas solo al día sin estresarlo etcétera etcétera y, y Me gusta lo de la patrulla canina porque cuando yo entro en la página de Biodoctor, que además son bastante simpáticos, he hablado con ellos en varias ocasiones, me he interesado por este tema, eh, hay un, hay una sección que se llama El equipo, ¿no? Jolín, y sí, entras qué y ves... Todo, ¿eh? Claro, y entras y ves eh, que tú, pues bien, hay, hay, un, hay un oncólogo, una veterinaria, no sé qué hay. Por cierto que el oncólogo doctor Fernando Rivera es uno de los mayores y más prestigiosos oncólogos de nuestro país, pero es que luego eh, ves y entras en, en selección y entonces ves las caras de todos los perrillos de cualquier raza y cualquier clase que forman parte de este precioso proyecto de investigación bajo mi punto de vista porque me resulta especialmente simpático porque los perros pues fíjate, guían a los ciegos eh, ayudan a personas dependientes nos ayudan en tantas cosas, nos dan cariño y ahora también además nos ayudan o nos pueden ayudar muchísimo en la lucha contra el cáncer que yo creo que en este caso eh, tenemos que, que, que, que apoyarlo porque pues imagínate si realmente fueran capaces de, de convertirse en una herramienta presente en los diagnósticos y de una forma no invasiva es decir, no dolorosa, ni invasiva sobre todo, pues sería fantástico Desde luego que sí, además eh, no es un proyecto para un futuro lejano sino que ya se están poniendo las eh, primeras eh, piedras en el camino y se están llegando a utilizar eh, ya las eh, primeras huellas, nunca mejor he dicho, para poder conseguir un futuro <ríe> maravilloso eh. Pues sí, la huella fativa de cáncer con la huella canina <ríe> Patrulla canina contra el cáncer Proyecto Biodoctor Doctor si alguien quiere entrar en la página web Y colaborar en el crowdfunding O apuntarse con su mascota a esta investigación Pues lo puede hacerlo www.biodoctor Con g de perro Con Mado Martínez en Ureca Os lo hemos he contado Una iniciativa preciosa y fantástica amado muchas gracias Un abrazo Y atención a la siguiente hora en la rosa de los Vientos. va a estar con nosotros Rodrigo Bravo. Es un piloto de las fuerzas aéreas de Chile con el vamos a contratar y nos va a contar algo muy interesante relacionado con el fenómeno OVNI, también vamos a tener el callejón con José Manuel Esquivano la actualidad del mundo del cine, pero antes otra actualidad en la de las noticias la actualidad de España y el mundo que viene ahora mismo, en Onda Cero y después continuamos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 en la Rosas Vientos continuamos en la sintonía de Onda Cero Radio Os recordamos eh, tenéis una etiqueta para vuestros eh, mensajes en eh, los que queráis en Twitter almohadilla rosavientos almohadilla rosavientos una hora de programa en la que tendremos eh, callejón eh, con José Manuel Esquivano y encuentros cercanos pero antes vamos a resolver el concurso de esta noche el personaje oculto era ¿Quién los a cuál era? Bueno, pues era? los tres personajes de hoy son conocidos mundialmente, eso está claro. Spike Lee, por ejemplo, el más veterano de todos, es director, guionista y además está muy implicado en la defensa de los derechos de los negros. Chris Hisworth, pues no para de protagonizar películas. La última de ellas, la nueva versión de Los hombres de negro, si bien su mayor fama la ha alcanzado interpretando a Thor, el dios del trueno. Además, es el marido de El Zapataki. Por tanto, ¿quién nos queda? Solo porque tú me miras, yo me mero Los atardes de tus ojos mira La verdad que tiene I de tus enojos Yo sé que tú a mí me quieres un poco Bueno, esta semana Los tres candidatos han sido noticia porque el paso de la fama de Hollywood les ha invitado a ser una de las estrellas de este paseo Spike Lee y Chris Hitchworth han sido algunos de los seleccionados junto a Julia Roberts dentro del mundo del cine. Pero nosotros pues, hemos tirado para el terreno patrio con uno de los españoles más internacionales que estamos escuchando en estos momentos, que es Alejandro Sanz, quien con siete añitos ya tocaba la guitarra y con diez ya componía sus propias canciones. Bueno, pues Alejandro, que va a dar en julio su último concierto en España, en concreto en Santiago de Compostela, ahora va a tener una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. También quieren ponérsela Alicia Keys... A Billy Idol o a Elvis Costello, que son algunos de los que puedo mencionar, pero hay muchos más. El caso es que, por lo visto, van es con retraso. de las estrellas hay estrellas y estrellados. No, pero es que además va con retraso, porque algunos que ya se en anunciaron en su momento, porque esto es para el 2020, ¿vale? Pero algunos que se anunciaron en su momento llevan esperando dos y tres años. O sea, que cada año nombra una serie de candidatos... Hacen la noticia, esa actualidad, pero luego hasta que se hace efectivo, tarda un tiempo. Bueno, así que le damos la enhorabuena a Alejandro. Oye, no deja de, de tener ahí su, su aquel porque ya se queda inmortalizado. Y ahora vamos a inmortalizar a nuestro oyente. Porque quien ha ganado es José Luis Guillén. Él ha participado en nuestro correo en 0.es Lo que queremos, eh, querido José Luis, que nos has escrito desde Alicante, es que nos vuelvas a escribir a este correo y nos envíes tu dirección, porque así te haremos llegar un detalle de La Rosa de los Vientos. Enhorabuena. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Es hora de hablar de la quimera de otra vida, de lo que no se expresa. expresar. El... Son los testigos más fiables, eh, los pilotos, eh, por preparación, por conocimientos, por saber. Hoy, aquí, en los encuentros cercanos, en la Rosa a los Vientos, vamos a estar con uno de esos pilotos y vamos a hablar con él, de Office. De alterar el destino y de la fábrica de hielo, el olvido. Encuentros cercanos. Es hora de hablar. Y si hay un país. ...del mundo, del cual nos llegan noticias de casos... ...y nos llegan informaciones muy interesantes de todas ellas... ...es de donde es nuestro siguiente invitado de Chile... ...él es el piloto, desde hace muchísimo tiempo en las Fuerzas Aéreas de Chile... ...él es Rodrigo Bravo. Rodrigo, Teniente Coronel, muy buenas, ¿qué tal? Hola Bruno, muy buenas noches para, o buenos días para, para España, gusto saludarte. Desde Punta Arenas, ¿no? Desde Montarenas, el extremo austral de Chile, desde acá. Bueno, vamos a contar eh, cosas eh, para que la gente te conozca. Eh, piloto desde hace muchísimo tiempo, piloto de combate, eh, que esas son palabras mayores. O sea, en realidad yo soy piloto de transporte, pero se puede decir de combate porque trabajo como piloto en la aviación del ejército, soy piloto desde el año 2000. Y me he desempeñado en distintas funciones, tanto como piloto, como en el área administrativa, no sé, como oficial de logística e inteligencia. Ahora estoy a cargo del pelotón de aviación del ejército en eh, de la quinta división, que es de Punta Arena, Por lo tanto, desde el año 2000 que está mi vida profesional ligada netamente al mundo aeronáutico. Y no es habitual, Rodrigo, escuchar a un piloto, a un teniente coronel del ejército de Chile. En este caso, ¿no es habitual escuchar a un piloto hablar tan claramente, como lo haces tú, del fenómeno OVNI? ¿Cuál sí, fue tu, tu vinculación? ¿Cómo conociste? ¿Cómo te acercaste a ese fenómeno? Bueno, precisamente, eh, claro, es extraño que militares en servicio activo realmente uno ve o escucha testimonios, eh, conversaciones con, con gente que ya está en condición de retiro. Yo sigo trabajando eh, como, como en forma normal y, y me involucré en el tema ufológico precisamente en el año 2000, cuando era alumno del curso de pilotos del Ejército, porque la tesis para egresar de, de piloto el tema que se me designó se llamaba Introducción al fenómeno OVNI, Consideraciones para la Seguridad Aérea. Y estaba apuntado a eh, poder analizar los testimonios de pilotos del Ejército y de otras instituciones como de la aviación civil, ¿Y qué vinculación tenían eh, esos casos, esos registros, eh, esas observaciones con eh, el sistema de seguridad operacional o lo que significa el SMS, que es el Safety Management System, que hoy día está tan en boga, ya que de una u otra forma eh, este tipo de manifestaciones da lo mismo, lo que sea, pero el hecho de que se reporte como anómalo ...genera una vulnerabilidad y una eh, situación, digamos, de incidente de vuelo... ...por ende, eh, estaba 100% apuntado a, a determinar si es que si algunas de esas observaciones... ...efectivamente constituían eh, un riesgo para la operación aérea en la cual eh, fueron denunciados... ...y ahí donde yo inicio este trabajo y, y, y termino mi tesis el año 2001... La presento en el CEFA que es el Comité de la Dirección de Aeronáutica de Chile, quienes me ayudaron de manera muy desinteresada y, y, y prácticamente con un 50% del trabajo, porque los testimonios de, de o registros de casos aeronáuticos civiles los tenían ellos. Y yo tengo que decir que él se portó muy bien conmigo, el eh, Ricardo Bermúdez, y sobre todo Gustavo Rodríguez, quien era el encargado de investigación en este comité. Presenté esto en el 2002 y me desligué el tema hasta el 2007 cuando fui invitado por Leslie King a la conferencia de Washington eh, en eh, octubre del 2007. Y ahí ya de ahí en adelante no pude desligarme más del tema y hasta el día de hoy sigo involucrado. Después participé en este comité, el mismo que me ayudó ya como miembro activo del comité externo, Y bueno, he escrito dos libros. ¿Qué más te puedo decir? Pues sigo en esto. Dos libros titulados Ufología Aeronáutica. Uno de ellos, el siguiente, el último, Los extraterrestres ha muerto. Eres un investigador eh, del fenómeno OVNI, un estudioso, un conocedor y además eh, un piloto, eh, y que pertenece y que está en esa en ese comité oficial eres eh, la demostración viva de que eh, no hace falta secretismo para hablar eh, de este fenómeno y el CEFA la organización en la que estás eh, es una demostración de ello no hace falta tanto secretismo eh, todos desconocemos que hay detrás eh, los investigadores oficiales y los eh, grupos oficiales y los privados bueno eh, claro, ahí, ahí yo creo que hay que hacer una muy buena separación y que bueno que tú lo, lo aclares Bruno Eh, esto deja manifiesto dos cosas Uno, justamente que no hay secretismo y que el fenómeno es real Que yo creo que es la más importante eh, Cuando hablamos de anomalía aérea, da lo mismo el origen Aquí se está investigando el efecto más que la causa Por eso yo eh, la tesis la complementé con otros casos Y salió el primer libro que Ufología Aeronáutica del año 2010 que en efecto hoy día está a libre disposición para la gente que quiera bajarlo por, por, por PDF, gracias a Internet, está libre y gratis. Y eh, dado que hoy día existe una vinculación, o sea, no hoy día, desde la misma creación del desde el mismo nacimiento de la era moderna de los ovnis, yo diría después del año 47, pero específicamente a partir de la década del 50, se genera esta como unificación, esta amalgama, porque las manifestaciones son reales, el tema es la explicación, y la hipótesis más barajada es la hipótesis extraterrestre. Entonces, hoy día casi eh, hay una unificación indisoluble, cuando uno habla de ovnis, automáticamente, eh, ya sea en el, en el colectivo, eh, la sociedad en general, toma esto como una unificación casi indivisible, que es ovni con extraterrestre, y ahí es donde está la separación de que que es importante y por eso el año pasado publiqué el tomo 1 de los extraterrestres muertos han muerto, haciendo un análisis histórico de lo que es la hipótesis extraterrestre y viendo cómo, de una u otra manera independiente, que pueda tener algún vínculo, hasta el día de hoy, al no ser demostrado, es mejor que separemos la aguas e investiguemos el fenómeno puro, sin ninguna interpretación por ahora. Un fenómeno que, como dices en este trabajo, también tiene mucho de mito y mucho de leyenda, ¿no? O sea, ya independiente de la, a las manifestaciones que son anormales y que de alguna u otra forma podrían significar, eh, qué sé yo, una explicación muy extraña o cosas que incluso podrían barajarse la explicación extraterrestre, eh, lo que hay detrás también es un fenómeno sociológico muy interesante, que incluso a veces es más interesante que los mismos fenómenos, porque la interpretación que se da va de la mano con este condimento humano que está muy ligado eh, a lo que son las creencias. Y el punto clave es que acá, para analizar este fenómeno, ojalá se pueda hacer de la forma más objetiva posible, eh, dejando un poco las creencias de lado, porque cuando entramos ya a trabajar en, en el tema creencia, desafortunadamente nos resta objetividad y no nos permite eh, ver con claridad o tratar de dilucidar algo que a veces es más simple lo que creemos. Hay reportes y hay casos que son extremadamente complejos, con los, los cuales hasta el día de hoy no hay explicación. Y eso es lo interesante y por algo mucha gente lo sigue. Pero hay otros que, a pesar de que ya ha sido revelado eh, ¿no es cierto?, la, la, la solución al problema o a la incógnita, se sigue manteniendo eh, a través del inconsciente colectivo o a través de ciertos investigadores o divulgadores del misterio que siguen dando vida a cosas que ya están resueltas con tal de mantener No el misterio mismo, pero sí el fenómeno como en, en boga y siempre en la parte superior de la ola, que eso yo creo que es un, uno de los problemas mayores que, que hay que tratar de trabajarlos. ¿Cómo ve un piloto como tú, un miembro del CEFA de ese Comité Oficial de Investigación del fenómeno OVNI, alguien extraordinariamente interesado por este fenómeno, las noticias que nos han llegado en los últimos meses y los últimos años sobre la existencia de un comité oficial de un grupo que demuestra el interés del Pentágono? la mayor bueno el mayor organismo relacionado con las fuerzas aéreas de un país, el Pentágono, el interés que tiene por el fenómeno OVNI. ¿Hasta qué punto crees que, que existe en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos? A ver, yo creo que acá un tema súper interesante porque no olvidemos que Estados Unidos, desde el mismo comienzo de la era moderna de los ovnis, es decir, hace poco tuvimos el aniversario el 24 de junio, después de la observación de Kenneth Arnold, inmediatamente inmediatamente creó eh, ciertos comités o ciertos grupos de investigación, como es el caso del proyecto SINC, que es el primero, y de ahí en adelante eh, una serie de otros, eh, digamos, informes, reportes, comités, grupos, que siguió Libro Azul, eh, eh, podemos nombrarlo, y ustedes han hecho varios reportajes o programas de, de lo mismo. Entonces tampoco no podemos nosotros hacernos eh, lo, lo, los tontos en el sentido de que todos sabemos de que las grandes potencias, en este caso específicamente Estados Unidos, es un país que siempre ha estado interesado en este tipo de manifestaciones, en este tipo de fenómenos. No tengo idea si es porque están buscando cuál es la explicación para estos fenómenos o porque tienen alguna información que nosotros desconocemos y que además eso hace que sea más atractivo este, este entorno pero claro eh, eh tal cual como el proyecto SING, el proyecto Granch o, o el libro Azul, este proyecto que tú señalas, el famoso ATIP, o el fa la, la, la, ¿no la la la la traducción de esto es la, eh, la el programa de identificación de amenazas aeroespaciales uh -huh. eh, eh, que se crea el año 2012 y se cierra el año 2017, es una continuación más de lo mismo que desde el año 47 se está se está promulgando es decir Eh, independiente que ya se han emitido varios informes oficiales donde ellos eh, descartan, descartan hasta el día de hoy la hipótesis extraterrestre como para explicar ciertos fenómenos o ciertas anomalías, eh, se mantienen siempre en boga y, al, y, y atentos a, a, a las informaciones que hay, a los casos que son, como bien dices tú en la introducción de esta conversación, a los casos que vienen de ciertos testigos calificados que se podría considerar así un poco el mundo aeronáutico, a pesar de que es casi similar al, al terrestre, porque también va de acuerdo a la creencia del testigo, pero pero hay reportes muy anómalos, donde ya eh, claramente no, no hay una explicación racional para algunas manifestaciones que se registran, y ellos, por supuesto, que están interesados. Entonces, viene toda esta historia, que es una vez más eh, parte del condimento de este famoso, eh, o, o, o de la de lo que queda, ¿no es cierto?, de los famosos ex file archivo x de aquí, con el amigo Elizondo, por un lado con las declaraciones del Pentágono, desmintiéndolo, que en fondo no trabajó en este proyecto, pero sí trabajó, ¿no cierto?, en la oficina del de subsecretario de Defensa para la Inteligencia, entonces por lo tanto él igual trabajó para el gobierno norteamericano, pero no específicamente en este tema, por ende eh, lo que él puede aportar o decir quizás sea de su propia cosecha más que algo que haya investigado porque ya el propio Pentágono al, al quitarle el piso y, y decir, bueno, él trabajó en inteligencia efectivamente, porque Ustedes que han investigado, me imagino que mano carbayal hizo una indagación profunda sobre los pergaminos y es muy difícil encontrar algún título profesional o alguna eh, grado académico de, de, del amigo Elizondo porque, porque es un NN, que es muy típico la gente que trabaja en inteligencia, pero pero ya si el propio Pentágono o su, o su propio jefe eh, desmiente que trabaja en un área pero sí reconoce que trabaja en otra, ya se hace más interesante este, este rompecabezas pero ya empezamos con problemas porque si desde un principio dicen no en realidad él trabajó en esto ya sería como como de mayor credibilidad los testimonios que él señala pero cuando ya es desmentido oficialmente se genera un problema entonces a quién le creemos a él o a la autoridad oficial o a los testigos que o a los otros o eh, a, a las otras personas porque si la propia la propia eh, portavoz del pentágono eh, creo que se llama Susan pero no me acuerdo el apellido, no sé si usted la tiene a mano, mm. Susan Ghost creo que, Su sí, eh, Susan, Susan sí, no no recuerdo el apellido exactamente pero bueno eh sí, la información ella es esa, es ¿no? lo que es eso que el no trabajaba en la ATIP y eso ya es una es una información oficial o sea no es que Sea verdad o sea mentira, la, la, la autoridad dice, no, él no trabajó para esto, él trabajó para esto otro. Entonces, ¿a quién le creemos? Mira, me comenta ahora mismo nuestro productor eh, Javier Sevillano que en varias ocasiones hemos intentado contactar eh, con él y nos ha dado un poquito largas. Eh. Sí, pero no eh, tira la mano, esconde la piedra o tira la piedra, esconde la mano. Un poquito rara la, la postura del Pentágono sobre este tema, ¿no? bueno siempre ha sido completamente raras, el específicamente la autoridades norteamericana, las autoridades aeronáuticas norteamericanas nunca hablan de este tema porque para ellos genera, ustedes saben que Estados Unidos es un país que el tema de seguridad nacional eh es un tema muy delicado y esto lo ven desde ese ángulo, desde ese prisma, por ende eh, al tocar esto obviamente que genera, a ellos les genera ruido, entonces por pues lo mismo como que lo evitan, de hecho cuando fue a la conferencia de Washington en el dos gran parte de los militares que estaban ahí, gran parte de la comunidad científica, sobre todo los franceses que estaban ahí, me recuerdo Claudio Poer, que era uno de los que participó en el informe Cometa, eh, obviamente que ellos eh, están muy conscientes de que la autoridad norteamericana no hace referencia a este tema eh, en absoluto, ni, ni creyente ni escéptico, no lo toca. Entonces, eh, por eso, quizás para algunos países resulta tan como extraño que por ejemplo Chile, que tiene la ley de transparencia, que es la ley 20.285 es una ley que obliga a que cualquier ciudadano chileno o incluso de otro país solicite información al Estado, y aquí el CEFA está obligado a entregar todos los reportes que llegan, da lo mismo su procedencia una vez que terminen o concluyan las investigaciones, entonces claro, hay unos aspectos muy como retrasados o, o, o de mucho secretismo, que además cubren con un manto de misterio y que obviamente dan condimento a todo lo que estamos conversando. Y tú como piloto Rodrigo Bravo, ¿has tenido en alguna vez, en alguna ocasión, una experiencia con algo que no pudieras explicar? Sí, me tocó justamente el 21 de marzo del 2012, que creo que nadie lo comentamos, la eh, sí. observación de un fenómeno muy extraño, haciendo un, un lanzamiento para caístas libres militares, es decir, fuerzas especiales, el eh, lanzamiento nocturno observamos una, una, una luz extraña que tuvo modificaciones extrañas que a mí me llama mucho la atención porque ahí también entramos en un tema que es bien controversial yo tengo una postura bastante crítica respecto al fenómeno ovni como, como tal es decir, me puedo considerar escéptico eh, con, eh, definiendo el escepticismo como, como el derecho a la uva solamente es decir Pero no como negativismo que se puede confundir Claro, es decir, yo yo no soy negacionista, al contrario claro. o sea, yo, yo creo que hay un fenómeno y no lo entiendo Es como el agnóstico en el caso de la fe Un agnóstico ufológico, si se puede decir así sí, muy bien, sí, sí, sí la definición Entonces resulta que eh, cuando yo publiqué esto en un blog que tenía antes Unos escépticos españoles me hicieron pedazos Y que yo había confundido casi el planeta Venus o Júpiter, no sé Y la verdad que los que vimos esto, que fuimos en realidad 14 personas Teníamos muy claro cuáles eran los astros que estaban al frente Eh, cuál era la posición etcétera etcétera y estábamos muy claros de que los movimientos que hizo este fenómeno luminoso solamente eh, que no lo teníamos en presentación de nuestro radar y tampoco estaba en el radar de la del centro control que con, que, que verificaba o, o, o chequeaba nuestro vuelo eh era un fenómeno anómalo, sí eso es, entonces cuando yo ahí ahí ahí por primera vez palpé lo que significa el negacionismo casi militante con una ridiculización de alguien que ve algo anómalo y simplemente dice no tengo cómo explicar esto, eh no no voy a omitir ningún juicio, pero sí es raro. De inmediato hubo un ataque certero, o sea, pero pero de verdad era era era muy divertido, porque casi como que yo estaba loco o había sido contaminado por esta ola platillista, cuando la verdad es que lo único que hice fue escribir una anomalía aérea, como muchas de las que me ha tocado investigar o que eh, hemos recibido en el CEFA, donde el, el, la tripulación, el piloto, el controlador de transitorio no tiene cómo explicar lo que está observando y que sí es muy extraño y por eso existen estos mismos comités. Este, este, Digo que este hecho, el que fue usted testigo, demuestra bien a las claras eh, que es una equivocación lo que afirman algunos sobre que el fenómeno OVNI ya no tiene casos eh, de actualidad. Este es un caso bastante reciente que demuestra que el misterio sigue, eh, sigue en pie y sigue dando y generando noticias muy interesantes. Lo que pasa es que también hay que ver desde la otra avenida y y justa just material le dan la la gente que crea esta información falsa, videos falsos, eh, abducidos falsos, contactados falsos, y y y y se mezcla todo en esta amalgama de lo que es la ufología y obviamente es una es un material muy rico para poder destruir por parte de los negacionistas, pero si nos vamos a a hilar arfino a los casos que, que, que no tienen explicación y que no se interpretan que es lo más importante Por supuesto que hay unos que son muy interesantes y que mantienen todavía con vida, más que con vida, mantienen la incógnita de que efectivamente hay manifestaciones, hay anomalías que hasta el momento no tenemos cómo explicarlas y que sería muy bueno ojalá que en un futuro poder dilucidar de qué se trata y no descartar ninguna de las posibilidades que existen, que eso es lo más importante, si hay que estar abierto todo. Piloto Teniente Coronel del Ejército de Chile, Rodrigo Bravo, ha estado estos eh, minutos ahí eh, con nosotros ilustrándonos fantásticamente sobre sus investigaciones y sobre sus pareceres respecto a uno de los grandes enigmas en eh, del mundo, al fenómeno OVNI. Rodrigo, un placer. Bruno, como siempre, para mí un agrado poder contactarme contigo con tu programa, Rosa de los Vientos, que es muy escuchado no tan solo en Europa, sino que en todo el mundo. Y de acá te envío un abrazo muy fraterno, mucha fuerza. Yo fui uno de los que te escribí por el tema de tu enfermedad, así que mucho ánimo y, como siempre, las mejores buenas vibras para ti. Muchísimas gracias, eh, Rodrigo. Ha sido un enorme placer y seguiremos en contacto. ¿eh? Como siempre. La rosa de los vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. El mayor espectáculo del mundo llega al Callejón con José Manuel Escribano. El mundo del cine. José Manuel, muy buenos, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y llega también, ha llegado ya... En todo su esplendor o en todo su calor, el verano, ¿eh? Efectivamente, es el verano, pero de verdad, el verano cinematográfico y el verano climático, que hay que ver cómo nos está pegando. Llega ya el momento de meterse en las salas de cine, que están todas ya refrigeradas, tienen aire acondicionado, y pasarse allí todos los días del verano que se pueda, bro. Y no nos vamos a quejar ahora de la temperatura del aire acondicionado, ¿eh? No, no, es verdad que no. Llega el verano, eh, va a ser eh, la última edición esta temporada del Callejón con José Manuel Esquivano, pero llega el verano para coger fuerzas, eh, porque dentro de muy poquito seguimos contando cosas y actualidad sobre el séptimo arte. Efectivamente, vamos a descansar estos dos meses, que no es descansar, que es pasarme el día entero en el cine viendo más películas. Esto es así, la vida, ¿no? Para volver, eso sí, en septiembre, pues con más fuerzas, con más voluntad, con más cine, con más de todo, como debe ser en cada temporada. Y vamos a contar un poquito qué películas se van a estrenar en esta temporada, qué películas se van a estrenar en el verano y qué podemos ver en el cine efectivamente, vamos a hacer un repasito si te parece, pues un poco semana a semana los fines de semana, mira, el 5 de julio el primer fin de semana que nos llega pues se va a estrenar Spiderman ¿ya la hemos visto? no, no la hemos visto se llama Spiderman lejos de casa la película de John Watts que es otra aparición de esta segunda serie de las películas de spider-man Spiderman, eh, original no será, pero bueno, por lo menos el argumento será nuevo, y también se estrena Yesterday, la película de Danny Boyle que está pues, relativamente inspirada en la canción, en la música de los Beatles, como es natural. El 12 de julio, una semana después, llega Top Gun, que ya la hemos visto. No, tampoco. Es Top Gun Maverick, la película de jo Joseph Kosinski, una especie de vuelta de tuerca a aquel Top Gun con Tom Cruise, y ahora pues también con Tom Cruise, por supuesto. También llega Diego Maradona, que no es que vaya a venir el argentino a, o a España ni a la radio, es que se estrena la película, el documental, de Asif Kapadia, el, el director británico de ascendencia hindú, pero que sabe muchísimo de fútbol y que ha hecho un estupendo documental sobre Maradona, en el que se cuenta absolutamente todo. Y también ese fin de semana, no quiero obviarlo, llega Génesis. Puede ser seguramente la película más interesante del verano, la película de Philippe LeSange... ...recordemos que ganó la espiga de oro... ...en el pasado festival de Valladolid... ...y además el premio al mejor director... ...y al mejor actor, Teodor Pélegrego... ...el 19 de julio, una semana después... ...se estrena El Rey León... ...¿la hemos visto ya? Pues casi, pero no... ...esta es nueva, es de John Favreau... ...y esta es con animalitos reales... ...no es dibujo animado... ...sino que es, eh, bueno, animado también... ...pero acción real... ...y también se estrena otra película... ...a mí me parece que interesante, Utoya... 22 de julio, la película de Eric Pope Que cuenta los sucesos De la isla noruega de, de Utoya El 22 de julio de 2011 Aquellos sucesos dramáticos, terribles Saltamos una semanita El 26 de julio, aquí llega Venganza bajo cero, la película De Hans Peter Molland, con Liam Neeson La película es distinta, es nueva Pero el personaje de Liam Neeson Vuelve a ser el mismo, algo le pasa En la familia, no lo voy a desvelar Para que este hombre tome venganza Y se le aman porro con todo el mundo Y también se estrena una película española, Yo, mi mujer y mi, muja, y mi mujer muerta. La película de Santi Amodeo, por lo menos un poquito más original, eso está garantizado. Y llegamos al mes de agosto, Bruno. Eso que nos has dicho es en julio, eh, repasamos y recordamos, ahí se va a ver Spiderman, Spiderman 28, Top ¿Sí? Gun 4 y El Rey León 15. <risa> eh, Efectivamente. Qué, qué poca imaginación, pero vamos a ver en la pantalla un documental sobre Maradona y la película más interesante que se prepara para el mes de julio es Génesis, por lo menos Efectivamente. En que nos has comentado, ¿no? Efectivamente, yo creo que por ahí van a ir un poquito las cosas. Es en julio. Que, ¿Y en agosto? En, en agosto igual no va a ser muy diferente la cosa. El 2 de agosto se estrena Fast and Furious, que ya la hemos visto, que no, que es nueva. Fast and Furious, Hobbs and Show. se llama. La ha dirigido David Leitch y la película cuenta otra vez las andanzas de los mismos protagonistas aproximadamente de los 16 o 17 Fast and Furious anteriores. Y también se estrena el 2 de agosto Padre, no hay más que uno, de Santiago Segura. ...que ha olvidado ya su personaje de Torrente... ...o por lo menos por el momento... ...y hace comedia clásica... ...aunque esto del padre, que no hay más que uno... ...a mí me suena un argumento que ya hemos visto... ...más de una vez... ...el nueve de agosto se estrena La Casa de Verano... ...la película que ha dirigido Valeria Bruni Tedeschi... ...que yo diría que es la cuñada de Sarkozy... ...si no fuera porque hoy en día es Sarkozy... ...el que es su cuñado Valeria Bruni, Bruni Tedeschi... ...es una actriz y directora italiana estupenda... ...Mascotas... ...Mascotas que ya le hemos visto no... ...Mascotas 2... ...la película de Chris Renaud... ...se estrena también el 9 de agosto... ...entre el 15 y el 16... ...según los sitios se va a estrenar... ...quizá la película que viene con más campanillas... ...de todo el reparto veraniego... ...Érase una vez en Hollywood la película de Quentin Tarantino, y también otra película española, La Virgen de Agosto, de Jonás Trueba, el pequeño de la dinastía de los Trueba. Terminando ya casi el mes, el 23, llegará Infierno bajo el agua, de Alexandre Aya, una película que ya anticipo que el argumento no va a ser demasiado original, demasiado nuevo, y también Angry Birds, que ya la hemos visto, que no, que es Angry Birds 2, la película, ...dirigida por Zurich Van Orman y John Rice... ...vuelve otra vez a hablar... ...de los pajaritos cabreados... ...como su título indica... ...y para terminar el 30 de agosto... ...llega otra película española... ...quien allí romata, ...el thriller de Paco Plaza... ...y Playmobil la película... ...que ya la hemos visto, que no... ...que lo que habíamos visto era la Lego película... ...pero esta es Playmobil... ...que es una cosa completamente diferente Bruno... ...la película la ha dirigido Lino Di Salvo, ...y con eso terminamos... ...este fantástico verano que nos espera... Una de las cosas eh, nos lo has contado y nos lo has explicado en alguna ocasión eh, parece que hay poca imaginación eh, o que las eh, fórmulas hay eh, que funcionar en su momento se repiten y se repiten porque Fasánfurios eh, es que eh, en la parte 454 la que van a admitir Pues sí, es, o es una cosa tremenda, tremenda. No, yo creo que ese es el mal Eh, ya endémico de mucha parte del cine mundial sí, sí, y desde sí. luego del cine americano esto que llaman los blockbusters las películas mainstream bueno pues se repiten y se repiten tanto las si es Disney como si son eh, productoras más independientes tiran de fórmulas ya archisavidas repiten una y otra vez las mismas películas o por lo menos películas muy parecidas un poquito de circo no un mal circo pues sí un poquito de circo como a todas las cosas que a mí tú, me gusta sí, sí, decir sí. y que verdaderamente dice poco Eh, de la salud que debería tener el cine mundial, el cine nuevo también hay esas películas que hemos señalado quizá un poquito más interesantes, bueno viene un Tarantino, está Autoria, está Génesis pues yo creo que esas son las películas que si no se pueden ver más que tres en todo el verano, pues yo esas son las que recomendaría y recomendamos eh, por supuesto la crítica, el comentario de esta noche, fue una película importante en el Festival de Cine Español de Málaga, la película Los días que vendrán estará Sí. ¿Será que no? Muy bien. Y en esta ocasión sí, los días que vendrán, parte 1. Efectivamente, parte uno. Bueno, es la película de Carlos Márquez Martez, eh, producida por Sergi Moreno y María Zamora. El guión es de Carlos eh, Márquez Marcet y Clara Roquet, junto con Coral Cruz, y los protagonistas, a los que acabamos de escuchar, David Verdaguer y María Rodríguez Soto. Bueno, Carlos Márquez Marcet eh, culmina la trilogía que empezó con 10.000 kilómetros, una película que contaba como una pareja separada por el Atlántico, solo al final se reencontraba, ...y siguió con tierra Firme, una reflexión acerca de la pervivencia, del amor y las relaciones humanas. Ahora se interroga acerca de cómo afecta a la pareja la llegada de un hijo. Siempre con David Verdaguer, su actor fetiche, aquí acompañado por su mujer en la vida real, María Rodríguez Soto. Bueno, de hecho fue en el rodaje de Tierra Firme cuando Verdaguer supo que María estaba embarazada. Y de ahí surgió la idea de rodar una película que siguiera de cerca la convivencia de los futuros padres hasta la llegada del bebé. El guión inicial se elaboró sobre esa idea básica, creando unos protagonistas ficticios a los que se fueron incorporando las ideas e improvisaciones que los intérpretes iban aportando. De esta manera, la película rompe completamente la línea, el espacio que separa realidad y ficción, Pero eso que puede suponer un acierto, a mí, en, en esta ocasión, la verdad es que el experimento me ha interesado poco, bastante poco. Sobre todo porque aun sabiendo que los personajes y su peripecia son inventados en eh, su mayoría, productos de este guión, el desarrollo fundamental, embarazo por sorpresa y al final parto y lactancia, son tan evidentemente reales que el aspecto documental es el que sale ganando, aunque sea a su pesar. ¿no? Bueno, tampoco ayuda el estilo tan seco y tan elíptico de Márquez Marcet no sé si todas sus películas son así las que yo he visto, desde luego sí en 10.000 kilómetros funcionaba mejor por la propia estructura del relato pero aquí, una vez, eh, la, por, por una vez quizá la película queda demasiado corta y no es que no se entienda bien el conflicto argumental es mínimo pero el guión se podía haber desarrollado creo yo, un poquito más ahondando en la psicología de los personajes y en su propia relación Es verdad que la premura de la situación tampoco permitía una planificación ni una producción a largo ni a medio plazo. Y en ese sentido, los días que vendrán es un ejemplo de oportunidad, sencillez y economía de medios. Márquez Marcet vuelve a demostrar que es posible un cine así, en las antípodas de las mastodónticas, superproducciones al uso, sin historias truculentas ni efectos especiales de relumbrón. Solo con personajes cotidianos, reconocibles... ...en escenarios naturales, igualmente domésticos... ...lástima, como digo, que la pantalla no transmita demasiada emoción... ...la sensación que queda al final es de un intento estimable... ...pero un poco decepcionante, como que los protagonistas... ...no consiguen engancharnos del todo en su historia... ...quizá porque, a pesar de su esfuerzo, nos aporta pocas sorpresas... ...todo esto lo hemos visto ya mil veces con el mismo parecido realismo y en ocasiones incluso de forma un poquito más divertida. De hecho si de todo el proceso, es decir de toda la película, me quedo con el momento inicial, el de la sorpresa en el que los dos estupendos intérpretes descubren lo que les muestra el predictor y les entra por primera vez en serio la risa floja luego lloran, luego se agobian vuelven a reír y se plantean su futuro, que será de ellos efectivamente en esos días que vendrán y lo cierto es que Carlos Márquez Marcet ganó otra vez el Festival de Málaga, reeditando el éxito de 10.000 kilómetros. Se ve que Málaga se le da bien, o quizá no hubo en el Festival otra película mejor, que todo es posible. Los días que vendrán, el comentario la crítica de esta noche de José Manuel Esquivano en el Callejón. Atención al Super Diez, porque es el último Super Diez de la temporada, el primero del verano, y las cosas están así. En el número 10 nos sitúa a... Pues nos sitúa a Men in Black, International, la película de Gary Gray, con Chris Hemsworth, Teresa Thompson, ahora son ellos los hombres de negro, dos semanas y bajando. ¿En el 9? Nueve? nueve semanas lleva ya Vengadores, Endgame, la película de Anthony y Joe Russo, con Robert Downey Jr., con Scarlett Johansson, ha bajado desde el puesto 4, se nos va definitivamente. ¿En el 8? ¿En el 8? Bueno, pues una reaparición, una de esas películas que quizá habíamos visto un poquito antes Godzilla, Rey de los Monstruos, primera semana en el Super 10 La película de Michael Dougherty con Vera Farmiga y Kei Watanabe de protagonista Siete Aladín pierde también un puestecito en su quinta semana, la película de Guy Ritchie con Will Smith haciendo del mago de la lámpara, esto, esta oportunidad no hay que perderse 6 Largo viaje hacia la noche, una película distinta, esta sí, excepcional. Dos semanas ha bajado un puesto, pero yo espero que se recupere un poquito porque Big su director, se lo merece y también sus esforzados intérpretes. Cinco. La biblioteca de los libros rechazados, esta sube, es casi, casi, casi la única película que consigue remontar un poquito en su segunda semana. La ha dirigido Remy Besanson y la protagonista Fabrice Lucini y Camille Coté, en una película realmente estimable. ¿Cuatro? Pues también me gusta a mí mucho esta peli, Los Hermanos Sisters, ha bajado un puesto en su séptima semana, la película de Jacques Zodiar, un western eh, francés, pero totalmente americano. Es una paradoja, pero hay que ver la película. ¿Tres? Cold War, la película de Pavel Pavlovski, la película absolutamente récord en esta temporada, 38 semanas en la lista. No sé si en este semana en este verano conseguirá batir el récord de 43 semanas de La buena estrella, pero Cold War es una película extraordinaria y se merece todos los éxitos y todos los premios. Y en el puesto número 2, pues aquí está dolor y gloria la película de Pedro Almodóvar que en su semana número 14 ha perdido el liderato Pedro Almodóvar va a recibir el león de oro en Venecia lo contaremos en cuanto empiece la siguiente temporada y la película es realmente estupenda que notición ¿eh? dolor y gloria bueno pues fantástico sí, 13 pues semanas sí. en el puesto número 1 ha bajado a puesto número 2 al final del super 10 iba a comentar que las dos grandes películas por elegir dos del Super 10 en esta temporada han sido Col que ha estado todas las semanas ha siempre ahí y Dolor y Gloria, que ha estado todas las semanas menos uno en el puesto número uno son quizás pues las dos sí. más destacadas, ¿no? sin ninguna duda, para mí son las dos grandes triunfadoras por calidad y además por tiempo de permanencia en el Super 10, una cosa que no es nada fácil como nuestros amigos saben y en el puesto número uno el pues está... último número uno de la temporada el primer <risa> sí. número uno del verano Pues está una película que tampoco es demasiado nueva, Bruno, Toy Story 4, la película de Josh Clooney, una película de animación, pero tanto la crítica como el público la consagran como una película estupenda. Es la cuarta vez que los juguetitos animados irrumpen en nuestra pantalla, pero realmente esta historia Disney la hace siempre muy bien. Desde luego, qué sorprendente, en el puesto número uno en el Super 10 en Toy Story 4. Efectivamente, eh. es una sorpresa, pero ya digo, ha subido directamente, en, en su eh, prácticamente en su estreno, pero es porque realmente la peli lo merece. Pues eh, veremos y estaremos muy atentos al primer Super 10 de la temporada siguiente, porque promete ser muy interesante saber qué pasa con Toy Story, que se va en el puesto número uno, y qué pasa con Dolor y Gloria y con Cold War, y si bate ese récord, eh, que todo apunta a que sí, o que haga lo que haga... Es importante lo que está haciendo ya ¿eh? Efectivamente, así es, eh, a lo mejor En el primer Super 10 de septiembre Ya no está ninguna de las tres Pero realmente la trayectoria de Dolor y Gloria Y de Cold War merecen todos los aplausos En esta temporada que termina Y por supuesto lo sabremos contigo Con José Manuel Esquivano, muchas gracias José Manuel De nada Bruno, un abrazo muy fuerte para ti Para todo el equipo y para todos nuestros oyentes Y os deseo a todos un muy buen verano Con muy buen cine Y con un poquito menos calor que estos días, ¿eh? Eso sí es posible. Sí, sí, sí. El eh, calor va a hacer, pero tanto, tanto, que, sí. que, que se modere un poquito, ¿eh? Eso es lo que de Bruno. Ya lo quiero decir. José Manuel Esquivano, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Señales del fin del mundo. Con Javier Seviano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hace 50 años el mundo también se iba a acabar, ¿no? También iban a pasar cosas y pasaron cosas hace 50 años. Hoy os voy, a contar, os voy a contar una historia que a ver si os gusta. A ver. Tú eres amigo de Dorothy. ¿De quién? De Dorothy. ¿De quién? Vago Dios. Eres amigo de Dorothy. Sí. Sí. Ah. Todos debemos ser amigos de Dorothy. Sí. Os cuento la historia. Un 22 de junio de 1969 fallecía concretamente Judy Garland. Judy Garland el 22 de junio, por una sobredosis de barbitúricos, apareció muerta en Londres. El 27 de junio de ese mismo año, era enterrada en Nueva York. Y acudieron más de 20.000 personas, todos amigos de Dorothy, que era el papel que, rea, que encarnaba Judy Garland, de, de jovencita, de adolescente, en esta película eh, dirigida por Victor Fleming en 1939. ¿Qué tiene que ver esto con hace 50 años? Esa noche del 27 de junio al 28 de junio de 1969, en un bar de Nueva York, en Christopher Street, en Stonewall Inn, hubo... Unos incidentes, unos disturbios que cambiaron el mundo para muchas personas. Uh -huh. Fue la llama que inició el activismo eh, perdón, eh, eh, no heterosexual, por decirlo de alguna forma. Es decir, el, el colectivo de, le de lesbianas, el gays, el LGTB. Tra tra transexuales, bisexuales, intersexuales, queer y demás, digamos que prendió esa noche. Pero no empezó ahí. El activismo eh, no heterosexual comenzó casi un año antes, en la Noche Vieja de 1966, el, el Día de Año Nuevo de 1967, en Los Ángeles, en otro bar también eh, denominado Black Cat, también hubo un incidente. Un incidente también en el que eh, es un incidente que prácticamente ha pasado desapercibido para el gran público, incluso para muchos eh, miembros de, de, de este colectivo. ¿no? En, ese, en ese incidente también hubo detenidos, pero fue un incidente que prácticamente se quedó solo en el Distrito 13 de, de Los Ángeles y no fue más allá. Aunque sí generó Una, eh, ...el inicio de la llama... ...que prendió definitivamente... ...un año después en Nueva York... ...lo que ocurre... Que digamos que el inicio de todo esto está en ese, en ese black cat de, de, de Los Ángeles en contra de lo que el gran público, de lo que todos creemos que Stonewall en, en, en el, la noche del 27 de junio del 69 fue el inicio de todo esto, el orgullo gay y de todo esto, de, del inicio del activismo eh, por reivindicar unos derechos que hasta entonces, eh, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, y por desgracia siguen estando prohibidos muchos derechos, el mucho muchos o sea, países del mundo mucho peor, pero muchos la peor lucha y, estaba mucho peor, fíjate de, de, de qué manera eh, Stonewell era un han bar conseguido cosas pero, pero claro, han se han conseguido se... Y, y eso los activistas que entonces lucharon saben lo que se han conseguido y es lo que hay que eh, eh, además de celebrarlo festivamente, como hay que celebrar que es muy de acorde al, al, al, a la forma de ser del eh, colectivo eh, también hay un trasfondo de pelea, de lucha de reivindicación de derechos que en aquellos momentos, hace 50 años era otro mundo, porque esta, estos, este colectivo vivía escondido uh -huh. con miedo y vergüenza propiciado por una sociedad que les rechazaba y llegó un momento en que ...todo esto... ...todos los eh, disturbios de Stonewall... ...cuando eh, una serie de policías... ...entraron eh, ahí... A, eh, ...con el pretexto... ...de que se vendía alcohol ilegal... ...porque Stonewall... Eh, ...era eh, un bar... ...regentado por la mafia... ...en el que había actividades ilegales... ...que la policía evidentemente lo sabía... ...y entre ellos... Eh, ...el colectivo está tan reprimido... ...que por ejemplo las leyes... ...en, en, eh, en la ciudad de Nueva York... ...se endurecieron tantos con el, con el colectivo... Porque incluso se les prohibía vender, venderles eh, al, al colectivo, eh, venderles alcohol con, eh, porque decían... ...que donde se le vendía con, a, a este colectivo era un sitio donde había delincuencia... Sí, sí. ...donde había etcétera, etcétera, y donde había actitudes lascivas... ...que era, era el término por el que se detenía a las personas sí, sí. Eh, después de identificarlas... ...y luego iban a parar a la comisaría aquellos cuya indumentaria no correspondía... ...con el sexo con el que habían nacido, entonces esto era eh, simplemente por este hecho... Eh, eran detenidos y conducidos a comisaría lo que ocurrió en, en Stonewall esa noche es que entraron los policías identificaron a gente y a unos de ellos algunas, algunas trans eh, de ellas le, eh, los policías las trataron mal una de ellas dio un bolsazo se defendió a un bolsazo con un policía y el policía respondió con mucha más violencia. Lo que hasta entonces había sido una redada más de las muchas a las que estaba acostumbrada el colectivo se convirtió es eh, decir de, de tirarles a los policías, burlarse, por así decirlo, ellos, tirándoles monedas, centavos, eh, se convirtió, después de ver esa agresión, y a otra mujer lesbiana que era conducida de mala manera hacia un furgón policial para llevarla a la comisaría, se convirtió en eh, ya eh, las monedas se convirtieron en piedras y botellas. O sea, no botella Los pocos policías que había, comparados con los muchísimos activistas que había en Stonewall... Eh, eh, ...tuvieron que llamar a refuerzos hasta que llegaron los antidisturbios... ...tuvieron que atrincherarse dentro del bar con muchos activistas que lo que hubo es una, gran, una, una batalla campal que acabó con tres heridos, un policía en el hospital y, y, y eh, todos estos detenidos. Pero hubo un hecho muy, muy, que ha pasado muy des, des, desapercibido. Un activista que llegó después de iniciarse los, los, eh, los disturbios eh, recibió una tiza, una Ajá. tiza de uno de los que allí, de los que había allí, con eh, el, y le dijo escribe estas palabras, las palabras fueron solo tres palabras y dijeron la, la era eh, mañana aquí en Stonewall otra vez Continuar. Es decir, que esto no sea una redada más, que no sea un incidente aislado, sino que esto mañana vengamos aquí a seguir protestando porque esto ya eh, tiene que acabar. Esta represión contra el colectivo no heterosexual tiene que acabar. Y estas tres palabras escritas por este activista se convirtió en que al día siguiente y las cuatro noches siguientes los incidentes fueron a más, especialmente la noche del miércoles siguiente y eh, ahí ya hubo, mucho, hubo ya, eh, muchos antidisturbios, eh, botes de humo, etcétera, etcétera. La cosa no fue a más, se paralizó así durante un mes. Al mes siguiente, ya si sí hubo en un parque cercano a, a esta calle de, del Greenwich Village de, de Londres, hubo ya una reunión, y, un, y la primera, digamos, reunión, por así decirlo, que no manifestación, del colectivo pidiendo... ...y exigiendo una serie de derechos. ¿En todo este mes qué había pasado que antes no había ocurrido? Hasta entonces eh, ocurre que el colectivo había reivindicado sus derechos... ...pero de una forma no... Eh, eh, no demasiado intensa es decir, mm, era un, como un intento entre las autoridades y ellos si me dejáis vivir de esta forma eh, con miedo y con vergüenza yo no voy a mm, daros muchos problemas pero prendió la llama de, de Los Ángeles prendió la llama de Nueva York y lo que ocurrió es que eh, adoptaron eh, posturas que antes habían adoptado otros, eh, otros movimientos como por ejemplo el Black Power uh -huh. es decir, que salieron a la calle y se hicieron notar, es sí, decir, sí, sí. pelea por tus derechos en la calle ya que nunca nos los van a dar si seguimos igual. ¿no? Eh, este, este fenómeno, este movimiento icono de, de, que, que fragó en, en, en Stonewall, eh, los historiadores de, de, de la historia contemporánea de Estados Unidos lo comparan al hecho, al, al, al hecho simbólico de Rosa Parks, 14 an, eh, año antes en, en, en, la, en el autobús de Alabama cuando se Fue negó. Fue momento parecido al claro, levantarse. Reivindicar una lucha. Una una lucha ¿no? También es, es eh, asemejable o, o lo asemejan al famoso discurso en el Lincoln Center de, de Martin Luther King en el he tenido mm -hmm. un sueño, etcétera, etcétera ¿no? o sea Momentos icónicos de la historia contemporánea y en de los Estados am, Unidos. Y en ambos casos eh, la lucha continúa. La lucha continúa eh, en todos los sentidos. Se exactamente. Mecha, eh, Y la llama en ese momento, claro. pero falta mucho camino porque aún hay claro. cabezas cuadradas Quiero que siguen decir, teniendo la cabeza eh, en aquel eh, momento, estropeada y que prohíben esas cosas. o, o pues las ya, En par, aquel ¿no? momento solo había un Estado que... ...permitía, por así decirlo, hacía la vista gorda eh, al movimiento no heterosexual que era Illinois. Hoy día en Estados Unidos y en el resto del mundo esto ha avanzado y muchos de, de aquellos activistas mmm, prácticamente dicen nunca pensamos que en 50 años íbamos a poder contraer matrimonio, íbamos a poder tener unos derechos que ni se nos ocurría que íbamos a tener en la vida. Han pasado 50 años, hemos conseguido bastantes cosas, pero quedan muchísimas por conseguir en muchos países del mundo. Hoy día, tanto el bar Black Cats en, en Los Ángeles como el Stonewall Inn en Nueva York son monumentos nacionales eh, declarados por la, por, por, el Estado Federal y, eh, concretamente, además, en Stonewall, la el propio departamento de policía en el año 2016 pidió perdón al colectivo por los disturbios eh, allí generados y, y eh, originados por la propia policía en aquel momento que lo que iba buscando, era había también elecciones para alcalde, etcétera, etcétera. Es decir, que hace 50 años hubo un momento de inflexión, una señal del fin de un mundo que nunca se debía de haber producido y que fue propiciado por el fallecimiento de Judy Garland que era para el colectivo no heterosexual un icono de libertad de sueños que luego ellos eh, posteriormente adoptaron y no, y no también relacionan no lo sé porque creo haberlo eh, leído alguno de los personajes de Mago de Oz no, un poco bueno, como, un mundo, como simbólico sí, también claro, exactamente, la película es, es totalmente simbólica, ¿no? el hombre unjalata significa el vacío de, de, de esta gente de, de, del mundo no de, del mundo sin corazón sin sin sentimientos y tal entonces por eso esa película se convirtió ya en 1939 y posteriormente en los años 60 del siglo pasado se convirtió en una eh, película icónica, el personaje de Dorothy para ellos era evidentemente Eh, eh, un, un, un icono en todo y por eso tanto cariño hacia Judy Garland la canción Over the Rainbow se convirtió en, en un símbolo para ellos muy cantado en aquella época y además en unos años sesenta que en todo el mundo pues ocurrió el mayo francés la primavera de Praga eh, muchos incidentes en los que el mundo despertó a la libertad y a la conquista de unos derechos que hasta entonces no existían muchos incidentes nací yo y todo fíjate bueno qué bonito conocer esta historia el comienzo de esa aventura hemos comenzado el programa recordando un poco eso hemos finalizado el programa recordando cómo comenzó todo cómo comenzó el orgullo y cómo un cambió una la... señal claro. que cambió el mundo y y la gente. señal que tiene que seguir insistiendo es que la lucha prosiga sí, sí, sí. no olvides hacer la fiesta claro, pero que siga la pelea porque y, co y contarlo cosas, en la radio que es el contarlo, medio todo más todo el estupendo para contarlo la mañana vuelve la Rosa los vientos a partir de la una y media de la madrugada muchas gracias son las cuatro las tres